debutó en el Auditorio de la Caja de Ahorro de Tucumán. Su música va a recorrer toda nuestra madrugada a 50 años de su primer escenario. Con Laclo o con Claudia Alejandra Barneche, o con las dos, hablaremos del lanzamiento de su libro La Bruja del Poder. Tendremos Rock Nacional en vivo con Iónica y vamos a hablar y mucho de su último CD de Ciudad Labrinto. Error Positivo va a llegar para adelantarnos el concierto que va a brindar en Crie para despedir el año en el corazón de San Telmo. Y también vamos a hablar y mucho sobre las cartas del rock, algo que lanzaron hace muy poquito y que tiene que ver con volver a jugar pero con mucho ingenio, con mucho rock, con mucha data, con mucho pasado y con mucho presente. Hablaremos con Gabriel Lombardo, integrante del sonido de los durmientes, sobre la historia de esta orquesta de cámara que nació en el año 2008 y que se va a presentar en el ciclo sin etiquetas de al escenario, en el barrio de la Vamos a tener la palabra de Luciano Franceschini, director de Al Toque Flamenco, para hablar de qué pasó con la fecha gratuita de la tercera Bienal Internacional de Flamenco de Buenos Aires en el anfiteatro de Parque Centenario. Y por supuesto, como todos los viernes, la banda de sonido la pone la música latinoamericana. En canciones prestadas... Mercedes Sosa cantando a Milton Nacimento Agus Volta y Santiago Torricelli con la obra del Cuchel y Gizamón Belén y Le haciendo a Jorge Van der Mole tendremos mucha música de raíz pero con envase rockero La Torcida, Banda Criolla, Melial Los Rosarinos de Melial bueno, la banda de sonido como la de todos los viernes en Prohibido Amanecer la pone la música latinoamericana Ya comienzan cuatro horas de radio con sonidos para recordar o descubrir.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 es de 25.5, la humedad del 53% y la visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué propone el pronóstico del tiempo para hoy? Una mínima de 20 y una máxima de 31 grados. El extendido ya te habla de verano, sobre el final de la primavera en Capital y Gran Buenos Aires. Una mínima de 21 y una máxima de 33 para el sábado. Una mínima de 22 y una máxima de 34 para el domingo. Y el lunes, 23 de mínima.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 Que en da nuestro mail, prohibidoamanecer, arroba radio m750.com punto ar. Te decía en la apertura que un adolescente de 15 años, un día como hoy, pero de 1963, subía al escenario del Auditorio de la Caja de Horro de Tucumán. Está cumpliendo 50 años con la música. Los va a festejar el sábado 21 de diciembre a las 9 de la noche en el N.D. Teatro, así en Paraguay al 900. Se llama Juan Falú. Ginana en el sendo yo soy ajibenio y me aguardá Later. Uh -huh. uh -huh. Así que a las alcas no quiera subir, capaz bajo del poncho, vidita, ay te escondo si dices que si sí. soy un barrón de tormenta, si el vino me alienta y en vez de pelear golpeo mi bombo sin tropel de guanacos los parches Hoy la música de Juan Falú que debutó arriba del escenario de la Caja de Ahorro de Tucumán un día como hoy pero del año 1963 cuando apenas tenía 15 va a recorrer toda nuestra madrugada Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4. en AM750 Bueno, siempre es bueno plantear desde dónde se dicen ciertas cosas y a partir de ese momento, bueno, ya, ya sabemos de qué se trata por lo menos uno, uno llega con, a cara descubierta y de frente, ¿no? Cuando yo comencé a leer algunos capítulos de La Bruja del Poder enseguida fue a, a mi cabeza algo que estuvimos hablando con ustedes más de una vez y tiene que ver con la historia argentina, con la reciente si querés con la del siglo XX, podemos ir más atrás todavía y vamos a llegar casi siempre a, a la misma conclusión durante mucho tiempo fuimos criados sobre la base de pucha, ¿cuándo vendrá un tipo que, que no se equivoque? y en realidad uno tiene la hipótesis de que No se equivocó nadie. Que en realidad hubo demasiados, demasiados planes destinados a, a que las cosas vayan como fueron. Que hubo aciertos casi milimétricos en algunos de los procesos más agudos, más duros, más tristes. Entonces uno se preguntaba si eso más o menos ha sido una constante de los últimos 30, de los últimos 40 años. ¿Qué iban a consultarle a la bruja del poder, aquellos que para mí, y de este lado del mostrador, sabían perfectamente lo que hacían y me preguntaba le irían a preguntar si los iban a condenar por traición a la patria, cuánto tiempo iban a ir en cana, si una pueblada los iba a matar, qué era lo que le iban a consultar, si para uno, estos no son más que planes perfectamente orquestados y sistemáticos, de ultraje de robo, de saqueo Bueno, por lo menos uno plantea desde este lado el mostrador Dónde está parado para decir lo que dice Y vamos a hablar con, con la clo sobre todas estas historias Yo digo la clo pero cuando te dicen por la calle, Claudia ¿Te das vuelta todavía o...? No. no, ya no No ¿Cómo estás? Buenas noches y gracias por haber venido Gracias a vos, gracias Bueno, así que no te das vuelta cuando te dicen Claudia No, para nada, porque en realidad nadie me dice Claudia yo... Claro Nadie, nadie La cló desde hace ¿cuántos años? Y a ver, 20 años Tenía 18 Ajá Y ahora tengo 48 Mirá, entonces. 20 años 20 años Bueno, yo me, me puse a leer con Casi a un ritmo afiebrado Desde el día de ayer que recibí Que recibí el libro Algunas cosas Y lo primero que, que, que me golpeó Fue aquello de estas Tres líneas con las que Nos recibís después del prólogo. La Argentina, un país que camina entre santos y brujos. Y, y realmente uno comienza a mirar otros países del planeta, Irlanda, por ahí el país más católico, según algunos, de toda la Tierra, uh -huh. y convive, a ver, no con brujos, pero sí con mitos, repletos de mitos, repletos de mitos, pero todos los santos del otro lado. Es como una balanza entre todos sus mitos ancestrales guerreros, dragones, con los que ellos... Pero bueno, marchan de la vida codo a codo, marchan por la vida codo a codo. Uh -huh. Y por otro lado todos sus santos, toda la iglesia católica, católicos hasta la médula. Eh, y decía, sí, claro, bueno, nosotros reemplazamos todos esos mitos por el gauchito Gil, por la difunta Correa, por... Sí, yo soy, por yo soy devota de la difunta Correa. Mirá, sí, bueno, sí, tiene que ver eso con tu sí, geografía. Sí. Y no sé si con mi geografía, o sea... Creo que, bueno, en el norte el, hay todavía mucho paganismo, ¿no? Uh -huh. O sea, mucho. Eh, yo soy muy devota de la difunta. Creo que es un alma especial, muy especial. Uh -huh. Que Dios la escucha más, más rápido. porque Mira. Sí, porque de hecho, o sea, el milagro de haber amamantado a su hijo ya sí. muerta, uh -huh. o sea, es muy fuerte. Sí, y bueno, claro. eh, a lo largo de tantos años... Eh, es muchísima la gente que peregrina, que peregrinamos a la difunta. Uh -huh. Y, bueno, a ver, después sigue el gauchito Gil, y después, eh, esos son como almas menores, ¿no? Hay distintas uh -huh. partes del país y representan distintas cosas sí. para la gente. Y habla de una cultura, porque, o sea, para saber cómo es la gente de determinado lugar, hay que saber cómo comen, uh -huh. cómo se divierten, sí. y cómo mueren. Mira. Y, en esos momentos de la vida de la, de, de, de la gente, de los pueblos, ahí vas a sacar el verdadero perfil de esos pueblos. Uh -huh. Y de repente, bueno, como se vive en San Juan, por más que la patria del sol, bueno, no es nada que ver con Santiago del Estero. Claro. Entonces, y uno dice, y en Santiago la gente, eh, a ver, ama mucho, se divierte mucho, come mucho. Pero uh -huh. claro, si no tenemos otra cosa que hacer los santiagueños. Porque... Uh -huh estamos muy dotados humanamente porque hay mucho arte en Santiago sí, en Santiago claro. nos falta una guitarra, nos Santiago falta un bombo, es, es, es música, Santiago es música, entonces sí. eh claro y es música y es comida es rica y es reunión, uh -huh. es amigos, es familia, es todo sí. eso Porque, claro, no tenemos, no tenemos paisajes, no tenemos dónde ir a, a, a tanta dar vuelta, si bien ahora está muy lindo, está grande, tenemos el Parque Aguirre, pero ustedes me entienden, o sea, no es que tenemos la quebrada, tenemos eh, para ir, no sé, hacia lugares, ahora tenemos las termas, pero claro, en verano nos uh -huh. cocinamos vivos. Uh -huh. sí, claro. Entonces, no es una realidad que, de acuerdo a la geografía y las culturas, se concentran más en determinadas situaciones sí. y cosas, y el tema de, cre de las creencias es muy fuerte también, así como, uh -huh. como cantamos, como vivimos, como morimos, o sea, en Santiago, eh, cuando la gente se muere, eh, no falta una guitarra, eh, sobre todo, todavía estas cosas pasan más bien en el interior, ¿viste? todavía no he visto de qué Cuando alguien se muere, en, en, Iván viste a la sala velatoria, sí. no he visto todavía, de, o sea, últimamente, ya estos últimos tiempos, porque todo también se va perdiendo, no uh -huh. nos vamos tecnificando, eh, el tema de que haya una guitarra, bombo sí. y todo eso. Celebrar el, la vida. Celebrar la vida. ¿No? Del que se fue. Exacto. Pero en el interior todavía pasan esas cosas. Sí, claro. Y mucho. Sí. De hecho, por ejemplo, cuando se murió un tío... Eh, un poeta de aquellos, y bueno, nadie hablaba, todos los poetas estaban con todas sus palabras ahí, pero estaban ton, tan doloridos que nadie dice nada. Uh -huh. Entonces yo dije unas palabras, y lo despedí y pedí un aplauso para él, claro. o sea, porque bueno, de, o sea, no había, había tanto dolor que no, no habíamos podido una guitarra, uh -huh. no habíamos podido un bombo, que seguramente él hubiese estado chocho con uh -huh. una despedida así. Uh -huh. Entonces, así como vivimos, así también creemos. Uh -huh. Entonces, Tenemos, a, a ver, en, en Salta, por ejemplo, o en Santiago, o sea, los domingos en Tucumán, en el norte, ¿no? Sí. Eh, los domingos todos a la iglesia, todos a la misa, todos. Y los martes y los viernes van a las brujas. Claro. Entonces, la bruja parte, la bruja que es eh, la, la, la, la mujer sabia o el hombre sabio, siempre por lo general está acompañado de muchos años, Y que seguramente más de, de una persona que hoy te está escuchando, o sea, me está escuchando, uh -huh. que son, son los que te acompañan a vos noche a noche, claro. eh, seguramente piensa, no sé, que soy una mujer grande. Todos cuando se, hablan de la clo o a ver, o eh, me escuchan, pie, o sea, les llega una persona grande, uh -huh. muchos años. Ahí es el estereotipo. Bueno, claro, soy grande. Pero... <risa> no, pero es el estereotipo, digamos. Eh, sí, sí, todos, sí. Es claro, así. Cada profesión. Claro. Tiene y entonces, es, un, es todo un tema. Y, y realmente, eh, el tema de por qué pongo ahí entre santos y brujos, porque uh -huh. para mí es así. Sí, sí. O sea, no falta la estampita y el amuleto. ¿Está muy bien La sí, estampita ¿no? y el sí. amuleto. Y esto, y a ver, te voy a decir por qué se me viene... Eh, en algún momento, hay, René canta, eh, no, no sé cómo se llama, el de Calle 13, que uh -huh. aparte me encanta. Sí, claro. Hay uno que se llama Me voy para el norte, sin pasaporte, todo. y realmente, cuando yo escucho esa canción, es tal cual, y, uh -huh. y él, no sé, o sea, inspirado en su pueblo, pero a mí eso es, es sí, lo nuestro, sí, es claro. Salta, es Jujuy, es, uh -huh. es eso. Sí. Es, es el dolor ese, compartido. Es eso. La esperanza compartida, el sueño compartido. la Guadalupe que cuelga de su cuello y uh -huh. los brujos y, y es todo eso. Sí, sí. Y y aparte en este país, vos viste, es un somos un crisol de razas, pero somos muy esotéricos. Entonces, uh -huh. eh cuando se te queman los papeles en una familia, pero así desde la mejor hasta a ver, la mejor hacia, a los extremos sociales, sí. culturales, lo que vos quieras. Cuando se queman los papeles, se te queman con el médico, con el abogado, con el cura, cuando ya no tenés salida. Sí. Y no falta el gaucho que dice, y si buscamos una bruja, uh -huh. y allá fuimos a la bruja, o sea, a la, a la curandera, a la que puede ver, a la que puede decir, y así vamos andando, uh -huh. <risa> Obviamente que esto siempre ha sido para las coronas, de que el mundo es mundo existió. Las profesiones más viejas de este mundo, la prostitución y la brujería. Y la brujería. <risa> bueno, ¿por qué, poder, ¿por qué el poder golpea las puertas de, de la bruja? ¿Qué va a buscar? Yo tiraba esa hipótesis que, por supuesto, este, tiene que ver con mitad con lo que uno piensa, es el, la resultante de tantos años de, de historia fallida en la, en la República Argentina, pero por otro lado yo sé que ellos no van en búsqueda de saber cuál es la pena que les va a tocar por lo que hicieron, sino que uh -huh. van por otras cosas, van quizá para saber, y en esto uno mira para atrás, mete la mano en el archivo y saca ¿qué? a Parravicini, saca todo ese tipo de historias que tienen que ver con yo soy el hombre gris. Que era la gran pregunta de los políticos de la época, aparte querían saber de si ellos eran el elegido, sí, y lo el habían día... hecho, pero no había ni una medida de su gobierno que los pinte como el elegido, sin embargo querían saber si eran ellos, sí, y al día de hoy todos y nos preguntamos hoy, quién será el hombre, ¿quién será el hombre, de de hombre de lo que sí está claro es que es un hombre, está muy bien, <risa> lo que sí está claro es un hombre, eh yo creo que que todavía no sabemos No sabemos uh -huh. quién es el hombre gris, pero también creo que ya es tiempo que aparezca. Cuando, cuando golpean este, a tu puerta, cuando golpean históricamente en tu puerta, uh -huh. eh, ¿qué es lo que van a buscar? Yo calculo que es una mezcla, o sea, no es fácil eh, sentarse en sillones de poder. Uh -huh. Parece fácil, pero no es fácil. Hay mucho en juego, hay muchas responsabilidades donde no queda nada afuera. Cuando digo no queda nada afuera, no queda nada afuera. Uh -huh. está todo, todo, todo lo que más puedes querer exteriormente e interiormente está puesto, está jugado en la mesa. Uh -huh. Esa parte de los políticos o de los hombres de poder nadie la ve. Pero es así. Sí, claro. Entonces, calculo que cuando... Hablamos de que, a ver, ¿qué quieren saber? Y es también una cuestión de si se quiere responsabilidad. Primero, por lo propio. Uh -huh. Primero, por lo propio. Nunca me dicen, pero a ver, voy a poner en riesgo mi familia. Pero ellos saben que le están poniendo en riesgo. Sí. Pero nunca me lo dicen. Bien. ¿Por qué? Porque aparte, lo que más se teme, nunca lo dicen ellos. Lo digo yo. Uh -huh. Ellos conocen la respuesta antes de hacer la pregunta. La temen. la temen, entonces... Van a buscar la confirmación. Es preferible que te lo diga eh, otra tomaría. persona. Sí. Porque vos no te animás. Uh -huh. ¿Quieren saber de ellos o quieren saber de nosotros? Y cuando digo de nosotros, también, digo de nuestra suerte sí, y de la propia. También quieren saber con nosotros. Sí Ajá. quieren saber a nosotros. Pero uh -huh. la verdad es que primero quieren saber de ellos. Cosa uh -huh. que me parece bien, porque no se puede dar lo que no se tiene. O sea... El que no puede cuidar lo propio difícilmente pueda cuidar lo ajeno. Está muy bien. Uh -huh. Entonces yo también en eso soy muy como, eh, no, no me digas, viste, que todo para el pueblo. Eh? No, no, no. Si vas a querer que yo sea franca con vos, sé franco conmigo. Uh -huh. Está muy bien. Entonces, a ver, es todo un... <ríe> yo no soy fácil. Claro. Yo no soy fácil en la mesa porque yo no soy la psicóloga, yo no soy la psiquiatra. Uh -huh. Entonces, vienen para escuchar lo que, a ver, lo que la CLO puede decir o, o le dictan decir o le permite Dios decir, porque aparte todos saben que soy muy creyente. Uh -huh. También saben que no me pueden pedir eh, tonteras, uh -huh. no me pueden pedir, a ver, bájalo a este, bájalo, no, conmigo no. Uh -huh. O sea, eso también es, es, es, es claro. Qué Sí, Entonces, sí. si tenés buena madera, bueno, hagamos, pero hagamos con lo que vos tenés, hagamos uh -huh. para adelante. Pero no por eso vamos a bajar a nada no, no, no, cada uno, el sol sale para todos. Sí. En estas trece historias que, que tiene tu, tu libro, eh, yo me fui encontrando con personajes que en ningún momento me mostraron ser hombres dueños de certezas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo imagino que el tipo que es dueño de una certeza va adelante en función de estar absolutamente convencido y decidido y vivirá o morirá con, con la suerte de, de esa certeza. ¿Es así la historia? ¿Vos viste hombres con más dudas que, que certezas o aún desde la certeza fueron a preguntar si eso que creían era cierto? Si ese no. camino que ellos entendían era el posible, era el que había que, que desandar. Eh, yo pienso que los que han venido y que han, se han destacado siempre han, han funcionado desde la certeza, que ah, si no, no hubiesen podido llegar a ningún lado. Ajá. Han funcionado desde la certeza, aún creyendo, aún teniendo la certeza de que se iban a equivocar, muchas veces. Mira. Eh, el poder es una cosa muy especial. No es para todos, no, no, no es algo, a ver, que, que todos pueden manejar, que todos pueden administrar, porque aparte eh, el punto está que el poder no se comparte. El sí. poder no es austero y el poder no se enferma. Uh -huh. Eso es algo... <ríe> sí, sí, sí, está muy bien. Entonces, el, todos funcionan desde sus certezas. sí que pueden ser las de nadie, a uh -huh. ver, únicamente de ellos, aun que se vayan a equivocar, uh -huh. pero funcionan desde ahí. Uh -huh. eh, a uh -huh. ver, la pregunta sería, ¿por qué vos? Y, a ver, calculo que por qué... ¿Cómo se fue construyendo eso de, uh -huh. bueno, hay uh -huh. que ir a la CLO? ¿Cómo, por... se fue, ¿Cómo fue la suma de historias que fueron dando ese resultado? ¿Vos? Vos has contado recién el por qué, que, o sea, la respuesta la has dicho antes de preguntarme, cuando hablabas de que funcionas o, o, a ver, entiendes tal o cual cosa desde con la certeza. Sí. O sea, yo estoy aquí hablando con vos todo a partir de una certeza. Un bien. día sentí algo, que tenía que hacer algo, y todo lo que hago, todo lo que hago, todo lo que digo, todo es en función, o sea, tengo que sentir la certeza. Ah, muy bien. Si no, no te lo puedo decir. Uh -huh. Ahora, cuando te lo digo, hazme caso. Mm. Porque es... O es sea... lo que te dice a cambio. Sí. Está muy bien. Sí, sí, sí. Si sí. sí te digo, a ver, vos me vienes a buscar, voy a trabajar para vos, y yo te digo, bueno, pero mira, si yo te llamo a las 3 de la mañana y te digo, salí de tu casa, salí de tu casa. Claro. Bueno, pero... No, no, no. Pero vas a salir de tu casa... Uh -huh. Pero entonces, si no, no puedo trabajar para... Entonces, cuando yo tengo la certeza, entonces te llamo y te digo, no te subas al auto. Pero, por favor, no te subas... Entonces, yo no tengo que estar lidiando para que vos me escuches si ya habíamos pactado que me ibas a escuchar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando se me vienen las cosas, es con certeza que te voy a llamar y te voy a decir, si no, te, no te aviso. Sí. Entonces, calculo que desde ahí la vienen a ver la cló... Porque cuando uno... A medida que va subiendo en el poder tenés muchísima más gente que vos crees que tenés cerca, pero está más lejos. ¿Y por qué están más lejos? Y porque vos tenés tanto poder que ya te tienen miedo. Ya nadie es espontáneo con vos. Ya nadie te dice nada. Sí. Al punto que si te estás por sienta en el sillón y le falta una pata, es tanto la cosa del poder, es tanto el protocolo que te tienen miedo de avisarte que te va a caer la pata para no romperte el protocolo y que vos, pumbate, te uh -huh. caiga. Entonces te caíste. sí. Y ninguno te avisó porque te tenía miedo. Claro. ¿Quién se jugaba a decirte que te faltaba la pata? ¿Cómo iba a faltar la pata? Uh -huh. Llevemos eso a cualquier circunstancia a, a cualquier del manejo del poder. A cualquier circunstancia. A cualquier circunstancia. Entonces, es todo una cosa. Entonces, cuando yo le digo, bueno, pero si vos lo tenés, por ejemplo, viene alguien en menor, ¿no?, de menor poder, y está por después ser un gobernador o un presidente. Entonces, yo le digo, pero si yo te digo, lo tenés que llamar por teléfono y decirle tal cosa, vos lo tenés que hacer. Llega el momento. Uh -huh. Ay, yo no te puedo decir, hace de cuenta que el teléfono es una papa caliente, pero lo tengo que llamar, pero está segura, y si se enoja, y que a tal hora no puede, y ta... pero si vos tenés semejante cargo, por favor, le tenés que decir, no, pero si se enoja, pero si no puede. Y, y digo, pero por... Bueno, esas cosas son... <risa> es algo increíble esas cosas. ¿Y por qué el poder? ¿Cuándo comenzó esa historia de la relación con el poder? Y mira la relación con el poder empezó allá lejos, muy lejos, en... vivía en La Rioja yo, uh -huh. no es menor, todos sabemos que La Rioja, a ver, desde Facundo Quiroga. Uh -huh. ¿Mm? Sí, claro. Porque ya que estamos, vengo de, de, de la, del salón de los caudillos y están frescos, están, están conmigo sí, todavía. Sí, Facundo, el Chacho, todos, todos tenían un, todos. un, el un lazo ¿No, no? Ellos muy fuerte. Con el poder. Sí, claro. ...con las certezas... Sí, sí. Y, con, ...y con Dios... ...y con todo eso... ...con todo eso... Sí, sí, claro. con todo eso. Sí, sí. católicos hasta la médula... Sí. ...y creyentes Creciente. de lo que no se ve... ...de las mm. atalayas, de los vientos... Sí, ...de la montaña, del tigre... ...de, de usar todas todo las fuerzas de la naturaleza... ...de la Pachamama... ...o mm. sea, a ver... <risa> sí, sí, sí. ...una vorágine de, de, de cosas muy fuertes en el aire... Mm -hmm. ...o sea, lo que no se ve... Sí. ...bueno... Yo creo que casi todos los caudillos populares representaron sí. a su gente sí. Y al representar a su gente también sí. lo hicieron desde ese costado Sí, sí, sí, es que esa era la verdad Claro, ahí eh, está sí. esa, era esa era la verdad Esa era su gente uh -huh. No hubiesen estado representando eso si no iban con todo este bagaje Está muy bien O sea, era algo que claro. no, no era Hubiera faltado algo muy importante eh, Pero no hubiesen, no hubiesen podido representar a nadie Claro O sea, si no iban con sus lanzas, con sus telas coloradas, cuando sea, a ver, simples las telas coloradas, bueno, contra la envidia, que cuando las telas coloradas eran la sangre, había que ponerle sangre, uh -huh. no nos tenía que asustar la sangre. Claro. Justamente eso y era. parte del paisaje. Era parte del paisaje. Uh -huh. sí. No, Entonces claro. no había miedo con eso. Sí, sí, estamos hablando de, de chocar dos mil hombres contra dos mil hombres, sí, mano a sí, mano. Sí, sí, sí. O, o no, o hacer cosas tan locas de invocar, no sé, ángeles, arcángeles y hacerle creer a todos los soldados que los otros eran mil, ellos eran cincuenta, pero no, a estos cincuenta les hacían creer que los, el resto del equipo eran invisibles, eran espíritus. Sí, sí. Y allá íbamos, uh -huh. y si lo creían bien, ganábamos. Bueno, volvamos a vos y, y, a, y a La Rioja. Entonces <risa> comienza a nacer esa, y, esa, sí, esa historia de claro, relación con el poder. Empiezo a vivir, o sea, viví en La Rioja, después voy a estudiar Cordo, volví a Córdoba, volver a Rioja, y nada, y en aquella época era amiga, de, de, muy amiga de la Zulemita, de Carlitos, el padre, bueno, estaba en un, un momento de, de mucho poder, y así calculo que sin que me di cuenta eh, al ser amiga de ellos también y mucha gente muchos otros también porque también estaban los Galván que uh -huh. el padre era, era político, que sí. bueno hace poco ha uh -huh. muerto su mamá, la pirucha, quien quería especialmente eh, y bueno últimamente en la Rioja han muerto que, sí gente de poder de, de mucho tiempo de muchos años uh -huh. queridos, ¿no? querida la Rioja es chiquita sí, sí La Rioja es chiquita. O sea, ¿qué te sí. quiero decir? Había, mm, o sea, yo tenía la edad de los hijos por ahí, ¿no? De uh -huh. ciertos hombres de poder de, de la época. En un momento de clave de la historia argentina, claro. donde la Rioja yo, es la capital del poder. Claro, exacto. Y donde yo tal vez no dimensionaba lo que significaba este don que Dios me, me ha dado. Hasta hoy, hoy lo tengo, mañana no sé. Uh -huh. ¿Mm? Pero al ser, muchas veces entiendes y te das cuenta del peso de lo que te toca con los años, antes no uh -huh. antes no, como todo, o sea todo necesita una maduración en la vida sí. y yo calculo que sí recién después de unos cuantos años me di cuenta del del lugar, de las vivencias, de, de las situaciones, y que seguramente Dios, como Dios es sabio, eh, Dios me dio ese don y todas esas circunstancias y, y creo que ayudaba el tema de la edad también, uh -huh. como todo. Cuando no tienes conciencia de lo que estás viviendo, de lo que, entonces lo vives sin miedo. Naturalizado. <risa> Natu claro. Todo natural. Ahí está. Uh -huh. Entonces, a veces es preferible no saber. Sí, sí. Entonces creo hoy, con, y ya con estos años y todo, de que el punto era de que creo que era un inconsciente. <risa> <risa> <risa> un inconsciente que Dios cuidaba y que Dios le dictaba y me iba llevando. Uh -huh. Sí. En, en muchas de las trece historias Bueno, uno ha encontrado todo este paisaje que vos nos estás citando sí. Mucho noventa, sí. mucho La Rioja Y hay una que a mí me sorprendió particularmente Que fue como un, como un quiebre en, en, en la correlatividad de todas esas historias Que es 2001 y de repente te tenés que ir de La Rioja Eso fue duro, sí fue duro eso. ¿Por qué esa historia? Y porque en aquel momento... Eh, sufría una persecución política, si se quiere. Ajá. Y entonces, bueno, eh, la, los ladrillos no sufren, armamos lo que teníamos que armar con mi familia, con mi marido, éramos muy jóvenes y nos fuimos, cargamos un camión y nos fuimos. Uh -huh. Y esa persecución es fruto de todo el... Idea, el... de este don de hacer, Mira. sí, de, de, quieras o no, vos pensás que sabía demasiado. Uh -huh. Sabía demasiado. Sí, claro. Gracias a Dios, eh, esto que hablábamos de los escorpianos, mm. eh, la lealtad sí. eh, es una de nuestras, creo que, mejores características. Mm -hmm. claro, se había, se había sí, este, sí, convertido sí, sí. Sí. A, algún rincón de tu vida en un confesionario. Oh, importante. Importante. <risa> y si no era un confesionario, porque cree, créeme que muchas de las cosas no se decían, como te decía hace un ratito, eh, No las dicen por temor, pero claro, se las contaba yo. <risa> claro, está muy bien. Se las contaba yo, sí. o sea que lo mismo sabía. Uh -huh. Entonces era mucho, uh -huh. era pesado en aquella época. Sí, claro. Sí. ¿Por qué o, o cómo nace el libro? Y, y, ¿Y cómo se arma cada uno de esos, porque hay que elegir esos 13 relatos? Sí. Yo supongo que de unos cuantos más. Sí, hay ¿No? más, hay más. Sí, claro. Lo que pasa es que aprovechando este año tan especial, tan trece, el trece es mi suerte, y es mi suerte porque todos me pero ¿por qué el trece? Porque el, el trece es Jesús, o sea, dos eran los, los apóstoles, mm. él era el número trece. Mm. Entonces yo siempre digo, el trece es mi suerte, el trece me acompaña, y es desde ese, desde ese lugar, ¿no? Que, y y ¿por qué el libro? Y justamente detrás de esto que hablamos, creo que en su momento... Era inconsciente de, de, a ver, inconsciente, a ver, entendeme, o sea, por ahí no tenía, no le daba el peso sí, a lo claro. que vivía, mm. por la falta de experiencia, por la falta de, pero con los años, hoy me doy cuenta, y el libro es a partir de, a ver, ¿qué tengo yo hoy para usar eh, como recurso natural para salirme de la mesa chica y eh, poder ayudar a otros? Mm. Que no sea algo individual, que no sea... A ver, a otros, ¿no? Sí. De, de, de, de muchas maneras, no me voy a esplashar ahora o no vamos a terminar más, pero... Y pensé, y dije, claro, yo... Hoy mi recurso natural es que, que no es menor, es esta este camino que he hecho, este trayecto, como testigo de la historia, porque realmente ya han pasado muchos años y, y son historias ya, <risa> Y, y siempre encima voy a cuidarlos a mis clientes, porque antes que nada siempre voy a estar agradecida de que me han elegido uh -huh. para contarme, para preguntarme, para consultarme, eh, para enojarse, porque uh -huh. claro, con la close pueden enojar por lo que sí, dice, claro. con la psicóloga, con el consigliere o sea, con y con, el, con la psiquiatra. Ya claro, encontraron no. la respuesta que buscaba Claro. Pero yo siempre les aclaro, o sea, no les voy a decir lo que quieren escuchar, Muy bien. les voy a decir lo que siento que tengo que decirles, aunque sí, no les guste. Sí. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, como testigo de estas uh, historias de vida que tienen que ver con todos los argentinos, y bueno, he decidido compartirlas con todos los uh -huh. argentinos. En el libro Porque... no hay no hay nombres, no hay apellidos, no. hay circunstancias. Sí por ahí algún dato geográfico que nos ubica sí. o algún dato temporal que nos va llevando a, a, al lugar correcto de esa línea de tiempo. Sí. ¿Me impactó mucho el señor del avión? Ah, sí. A todos les impacta. Ajá. A mí también me impacta. Es de película la historia. Es de película. A ver cómo es. Vos estás en tu casa, alguien te viene a buscar sí. y te dice necesitamos hablar con... o fulano de tal quiere hablar con vos. Sí. Salís en un auto... Sí. el destino es incierto sí, sí, y ves sí. que rumbea para el aeropuerto no, pero aparte un punto donde viste, que yo pregunto, no, bueno pero eh, mi marido no está, yo no ah, puedo sí. ir dígale que no, no veo poder no, dice que le esperemos hasta que usted pueda <ríe> esas cosas tienen el poder también sí, sí, sí, sí. <ríe> el poder no se comparte uh -huh. o sea, a ver, es como yo te digo no es o sea, y era una consulta que no podía esperar no, Mira. no, no, no que tampoco yo tenía conciencia, tenía percepción de que era algo o denso, o pesado, o tal vez inconscientemente, a ver, eh, no mirándolo como bruja de la percepción o no, no, tal vez era que me asustaba, <ríe> era simple susto también, uh -huh. o sea, dadas las circunstancias, pero bueno, en aquella época yo no lo, a ver, no lo medía como susto, sí. medía como que algo no me llegaba bien. Nada uh -huh. más que eso. Y la historia termina con vos arriba del avión, sin saber quién más nos está rodeando en, en, en la máquina, y el tipo sí, va haciendo no. esa, esa, esa pregunta que no podía esperar. Uh -huh. ¿Y qué quieres saber? ¿Todo? ¿Nada o todo? Nada sí. y todo. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, con historias es como esta, y son 13, sí. que habrán salido de un trabajo mucho más arduo que, que reunirlas el trabajo más, más mm. complejo es descartar ¿no? sí. como suele suceder cuando uno tiene cuando uno tiene mucho material en cualquier rubro el problema es descartar claro porque de... sabe que todo tiene un valor he tratado ahí he tratado de que a ver eh de que haya un poco de todo mm. de que lo lea cualquier argentino y pueda saber de qué historia habla o sí, sea ¿eh? y si no sabe tanto o de política o lo que fuera que vaya al Google y algo y va a encontrar algo, sí, va a sí, descifrar. Sí. Si tiene ganas de armar el rompecabezas... Sí, sí, lo descifra lo, ah, de hoy, con, con el manejo, lo descifra de un chico de 10 años, ¿o sí, sí. lo descifra perfecto. Sí, sí. Eh, ¿Imaginás que alguien, cuando comenzaste a presentar el libro, cuando comenzó a saberse del libro, se agarró la cabeza y dijo, ah, pucha... Y pueden, mira, pueden tener... De resquemores, miedos Aunque creo que en el fondo saben Que jamás voy a decir algo mm. Que no deba O que los, que los complique uh -huh. Porque lo que cuento acá eh, Es todo verdad Pero también sé que no complico a nadie uh -huh. No complico a nadie Sí, sí, es cierto El, el, el libro está El entramado de, de las citas uh -huh. este, En ningún caso Eh, ...devela más de lo que hay que... No, no, que ...develar es, en función es verdad, de comunicación... Con ...es verdad, es verdad... ...cada uno después arma sí, sí, sí. al personaje... ...o a los personajes... Sí. Este, y, ...y los sitúa... ...en ese lugar que uno imagina... ...de acuerdo a los, uh -huh. a los pocos datos que, que... ...que vos das y que tienen que ver con... ...con esa clave de silencio... ...que sí. me parece... Sí, sí, sí. yo, me parece mínima y necesaria... ...no, no, pero es lo que corresponde... ...claro, está muy bien... ...o sea, cuento es compartir con todos porque a todos nos interesa o, sea, o somos argentinos o somos... Pero, sí. pero estas historias tienen que ver con todos yo creo que el dato más importante que uno se lleva leyendo el libro esté parado frente a, a esta historia en, frente a esta historia desde cualquier lugar dándole la espalda, poniéndose de frente acompañándola, uh -huh. rechazándola es que esto sucede ¿Sí? cuando digo esto sucede digo sí. la consulta Esto sucede. Hola, La Cló, yo tengo, manejo esta porción de poder y quiero saber sí. tal cosa. Y ahí sí. tenemos el primer gran dato. <risa> sí. Cada uno, desde sí. el lugar que, que ocupa, sí. frente sí. a esta historia, bueno, sabrá perfectamente cómo, cómo seguir construyéndola. Pero que existe es el primer gran dato. No, sí, sí, que estas cosas... Y no y es menor. Suceden, suceden. Y, y no, no es menor. Nada. Y no sí. es menor, porque uno tiene en su cabeza otro tipo de de construcción para la, para la realización política, para, para la toma de decisiones. Pero, aparte, Pero Esto existe. Sí, sí, aparte el tema de los símbolos, el tema de, de esto, de, de no compartir, o sea, el poder no se comparte. Esto aparte es más viejo que la Inquisición. Sí, sí, claro. <risa> esto es desde que el mundo es mundo. O sea. uh -huh. sí, sí, sí, sí, sí, no, no, no cabe ninguna duda. Sí, eh, sí. Te van a, a preguntar... Por el pasado, por el presente o por el futuro Y mira, yo creo que en definitiva cuando se sientan no preguntan mucho Tienen primero susto Después empiezan a relajar Cuando mm. pueden percibir de que eh, Se relajan cuando sienten de que van a estar cuidados mm. Ahí se relajan Bueno, claro Necesitan establecer un contrato, ¿no? Necesita sí. un tiempito eso sí. Un rato, lo que sea y y bueno y desde ahí se empieza a construir el vínculo sí y es es sin secretarios sin secretarias sin esposas sin amantes uh -huh. sí sí claro sí sin banda presidenciales sin nada, nada. Es, sin sin nada. nada. Ay, es sin nada ahí es sin nada eh sin bueno sin hacer nombres ya ni tengo que decirlo no pero quién quién fue el primero quién fue el último Y mira, yo creo que, que no... Ya a estas alturas, ¿quién fue tal cual el primero? Ya no... no porque no. en vos, el primero debe haber despertado una... Uy, ¿a qué tengo en mis manos? ¿Quién, mm. ¿quién soy para decir lo que digo? Claro, eh, pero se fue dando tan naturalmente mm. que con esto de hacer el libro, se han hacer me he empezado a hacer estas preguntas, porque de hecho me las hacían las personas que me han ayudado a armar todo esto y, sí. y a ver, y la parte legal. Vos pensás que, a ver, no. había... No es menor esto. No, claro. Entonces, eh, estas preguntas, ¿y quién fue el primer? Viste cuando vos decís, pero, ¿sabes qué? Pero si no, ¿cómo empezó? ¿Cómo, cómo? O sea, ¿quién? O sea, sí. no hay alguien que haya sido. O sea, ¿viste cuando vos de repente te das cuenta que estás haciendo un camino y no sabes dónde empezaste el camino? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, una cosa así. ¿Y quién fue el último? Y no sé. ¿Por qué? Porque ¿sabes que Estoy acá sentada con vos y ya tengo pedido por ahí turnos. A ver para cuando ya vuelva, para el mes que viene. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de transición total, uh -huh. donde, a ver, ya nadie sabe si es tan justicialista, si es tan eh, peronista, si es tan radical. O sea, el punto está que las estructuras están cambiando totalmente. Uh -huh. Y quieren saber dónde hay que pararse. O para dónde hay que mirar, porque uh -huh. el sol ya no sale por el mismo lado. Uh -huh. Uh -huh. Qué bárbaro. Bueno, ahí está en la calle, la bruja del pueblo. Esto tiene, vas a hacer una, una presentación en los próximos días. ¿Cómo, ¿Cómo sigue esta historia? ¿Cómo va el rodaje de, hoy, del libro? Hoy, hoy, hoy. Hicimos, hoy, ¿A qué hora? Hoy, a las 7 de ayer, la... ayer, ayer. Claro, ayer. Ayer, ayer. ayer 12, Día sí. de la Virgen de Guadalupe, que no uh -huh. es menor, eh, patrona de Latinoamérica, que sí. también, como dice René Ves, camina entre santos y brujos... Uh -huh. eh, Fue la presentación en la sala de los caudillos, que uh -huh. no es menor, que para mí estuvieron todos ahí hoy. Uh -huh. Estuvieron todos porque aparte todos tenían su brujita. Uh -huh. sí, claro. Entonces, eh, fue hoy la presentación, estoy muy contenta. Eh, tuve muchos amigos que vinieron, otros nuevos, caras que muy conocidas y otras no tanto, pero muy contenta. Y estuvo, vino Jorge Asís, que... Uh -huh. Es el de la última historia, sí, la claro. número 13, sí. que él me predice, él me predice a mí. <ríe> en doble. muchos años había, o sea, recibí una predicción, por eso aparte la puse como última, como... Así que estoy contenta. Y bueno, Vanessa, que se porto bárbaro. Caracoche. Y haciendo el laburo más pesado, que es este. Este, que eh, no, no, claro, no, sí. no cualquiera. Es el trabajo más pesado. Pero como buena vasca... Eh, hay que o sea, mediatizarlo y claro, eso es lo no más. Claro, calculo que el apellido me ayudó. Sí, ahí. sí, sí. Más que lo de bruja, el apellido. Sí, sí, sí la tipa... Vuelve, ¿no? Una y otra vez Decile que no Sí, sí, sí, sí. Que no. Pero siempre con, una por siempre con una sonrisa Por suerte Muchas gracias por haber venido Y, qué sé yo, uno ya está esperando Las próximas tres historias Ay, ojalá y Cada uno, insisto, eh, parado desde el lugar Que tiene frente a este tipo de historias eh, Saca la conclusión Más importante, que es entender Que mucha más gente de la que uno cree Pon golpea azul. este tipo de puertas para una consulta y de ahí sí. en adelante y estamos hablando de, del poder ¿no? Sí. no estamos hablando de Sí, sí, sí. del hombre común, estamos hablando del que sale a tomar decisiones sí. por él y por nosotros, y ahí es donde... Sí. Es. O de empresarios, que de él come bueno, muchísimas, o sea, hay poder. muchas, muchas... Es que, sí, es que no. no se trata tan solo de poder no, político, o sea, poder empresarial... Para poder. ese es el verdadero sí. poder, el sí, otro sí. es otra historia, sí. lo, hay que definir... El poder personal, o sea, trabajamos es, o sea, siempre sobre resaltar sí. en cada uno el poder personal, creo, ¿no? Sí. Y a partir de ahí poder lograr, uh -huh. el, poder poli el sillón sí, en, claro. en la política, en la empresa. En... Sí. Hay como distintas, distintos este, escalones de, de poder, pero si uno tiene que definirlo es aquel que decide por la vida del otro, sí. y en ese sentido va sí. desde un empresario que maneja sí. el destino de dos mil familias, Exacto. hasta un tipo que maneja en una decisión, un la el, claro, bueno, son 40 millones de personas. Sí. Pero el poder es ese. Y el grado de sensibilidad que ese tipo tenga sobre el dolor del otro uh -huh. determinará gran parte de la historia. Tal cual. ¿No? Esperemos que Dios nos ilumine. Gracias por haber venido. Gracias. Eh, gracias te voy a decir la porque si sí, te sí. llamo por tu nombre, por No sé ni, quién es. Claro, si te digo Claudia, por ahí ni te das vuelta. Así que, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por gracias. haber venido una vez más. Gracias por tu calidez. No, gracias, gracias. Favor. Gracias, Scorpiano. Bueno, muchas gracias. 54 minutos, ya gastó el nuevo día y tiempo de noticias en AM750. Hora 0, 55 minutos. Humedad 83%, temperatura 23 grados, 3 décimas. La presidenta de la nación se reunió con las autoridades de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. El conclave se desarrolló en la residencia de Olivos, donde Cristina Fernández recibió a la delegación encabezada por el pastor Héctor Míguez. La conversación giró en torno de algunas situaciones puntuales que se están dando en algunos lugares provincia de Córdoba, provincia de Salta donde han aparecido elementos que podríamos llamar de cierta desigualdad o desconocimiento de la libertad religiosa situaciones concretas que estamos trabajando algunas denuncias han sido presentadas ya al Inadi y aprovechamos la oportunidad de este saludo para que también la presidencia de la Nación las conozca. El clima de la conversación fue muy amable y un reconocimiento también de parte de la Presidenta a las tareas de asistencia social, recuperación de adicciones y participación en la vida ciudadana que tienen las iglesias evangélicas. Más temprano, la Presidenta recibió a la Conferencia Episcopal Argentina, conducida por Monseñor José María Arancedo ciertamente la vi muy entera muy dispuesta, con mucha esperanza así que fue un diálogo en ese nivel en el contexto de la Navidad y buscando el encuentro y la paz de todos los argentinos en un contexto que no había una agenda, no había temas previstos no hubo ninguna cosa en particular sino el agradecer su invitación y al mismo tiempo hacerle llegar nuestros deseos de un feliz Navidad y un feliz Año Nuevo se habló sí en general de todo lo que pasaba en las provincias, buscar a través de un diálogo constructivo, sincero, la salida la solución a los problemas que estaban planteados. Se decía que un largo conflicto policial no puede dejar huérfana a una ciudad. Eso no se compadece con el espíritu, la vocación y la profesionalidad de la policía. La necesitamos cumpliendo su tarea. Jorge Capitanich resaltó la transformación estructural que generó la inversión pública. El jefe de gabinete, junto a las ministras Débora Giorgi y Alicia Kirchner, encabezó el acto de entrega de 60 millones de pesos en préstamos a jóvenes emprendedores. Fue en el marco del programa Capital Semilla, que busca promover el desarrollo de los empresarios nacionales. Al hablar en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de la Casa de Gobierno, Capitanich destacó que ese programa tiende a la inclusión social justicia correntina ordenó la asunción del intendente del Frente para la Victoria. El funcionario electo de Mercedes, Víctor Semorain, fue habilitado para asumir el cargo inmediatamente, según una medida del Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Semorain, electo en septiembre, permanecía trincherado en el edificio municipal desde el pasado martes, cuando el Consejo Deliberante Local lo inhabilitó e impidió su asunción. La justicia correntina dictó una medida de no innovar y ordenó al Consejo que le tome juramento como nuevo intendente de Mercedes, localidad situada a 250 kilómetros de la capital provincial. Pelota. Se produjeron incidentes en los festejos por el Día del Hincha de Boca. La convocatoria, que reunió cerca de 30.000 personas, comenzó a las 18 en el obelisco y una hora después ya se registraban los primeros problemas con el choque entre simpatizantes y efectivos de la Fuerza de Seguridad. Los festejos derivaron en desmanes, incidentes y algunos destrozos, tal como sucedió el año pasado, y un saldo de al menos 7 policías heridos y al menos 20 detenidos. Humedad 83%, temperatura 23 grados, 3 décimas. Tatiana Cusmi 7.50 Avanzanza. Derecho a la información Revista El Planeta Urbano La primera revista interactiva de Argentina Nuevo formato para smartphones y tablets Videos, música, infografías Notas interactivas, fotografías Disponible para Apple, Android, Blackberry y Windows Phone Revista El Planeta Urbano, la primera revista interactiva de Argentina. Hasta las 4, prohibido amanecer en AM750. Ya vamos a hablar con la gente de Iónica sobre su pasado para entender su presente. Como siempre te decimos, para saber lo que pasa arriba del escenario, primero hay que conocerlos abajo pero antes te lo voy a presentar a través de sus sonidos a mí me faltó una letra, ¿no? Dije, iónica, no. no. no. Icónica, icónica, icónica. Gente, buenas noches, gracias por haber venido. Buenas noches, gracias. gracias por invitarnos. No, por favor. Sí, tenemos que tirar sobre la mesa los primeros datos del certificado de nacimiento de Icónica. Lugar, fecha, padre, madre, por qué. A ver, cómo podemos armar ese, esa postal del pasado para entender muchas cosas que tienen que ver con... Con el presente y fundamentalmente con los temas de Ciudad Laberinto. Sí, la verdad que Icónica es, eh, es el fruto de, de, de canciones que en este caso yo tenía compuestas, que son historias, no, no son nada pretenciosas, porque la idea es que sea algo simple, porque a veces lo que a uno le pasa es simple y no tiene por qué ser quizás artificialmente adornado, ¿no? Mm. que a veces el músico quiere... Eh, muchas veces demostrar que sí. eh, domina determinadas cosas y termina quizás algo simple complicándolo, ¿no? Entonces es sí, una gambeta de más eh, que no, que no. Claro, no entonces, eh, no, bueno. a veces termina restando totalmente. Entonces, eh, cuando tenía un grupo de canciones que me parecieron que estaban lindas, era agradable, empecé a buscar gente que se sumara al proyecto. Uh -huh. eh, así que bueno, de ahí empezaron a surgir compañeros de trabajo, gente que no conocía, y, y a los cuatro meses ya estábamos cantando, presentando, empezando a, a tener el feedback de la gente y, y bueno, los grabamos y, y salió el primer disco con mucho esfuerzo, mucha dedicación y con mucha ignorancia, siempre digo, porque a uno lo preparan para ser músico, para cantar, para tocar el cello la batería, etcétera, uh -huh. pero en ningún lado te enseñan la parte legal detrás del disco, el esfuerzo que el trámite sí. en SADEI, que en derecho de, de, de propiedad intelectual y demás. Entonces, frente a la ignorancia, lo mejor que, has, que hay que hacer es caminar. Sí. Eh, así que, bueno, ahí surgió la banda que hoy está integrada eh, por cuatro personas, en este caso Gustavo Benítez en batería, Matías Firti en bajo, Ezequiel Sufructuosa en guitarra y quien te habla, voz y guitarra de icónica Marcos. Ese José es un, un gran dato de nuestro tiempo, el hecho del de recorrido. Eh, poniendo el pecho Lo que quiero decir es La autogestión La cosa cooperativa El hecho de eh, Bueno Que nadie de, Que ningún escritorio Domestique ¿No? Mi mensaje Mi música Y si a eso le sumamos El disco como, como elemento físico Medio en jaque Con las discográficas Discutiendo su futuro Y todo lo demás Siempre planteamos Que hoy grabar Es mucho más fácil Que hace 30 o 40 años ¿No? Lo, lo hacemos en una pieza Totalmente Con un par de De, de computadoras Que nos den una mano Terminamos De, de, de armar ese trabajo de orfebre con esos arreglos ¿no? este, artesanales y a casa uh -huh. eh, El problema es después Claro, y digamos que es un momento muy bueno para la música en el hecho de que lo que te hablaba ¿no? Las redes sociales, internet te permiten llegar a un montón de sí, gente es, es Pero o sea, la negativa también es que está, todos, es como una vidriera que está uh -huh. llena de cosas Y que uno no tiene quizás el espacio para elegir, ¿no? Pero eso está bueno porque uno, el que quiere se sumerge y nada y, y va encontrando las perlitas que, que, que de repente están ahí. Uh -huh. Están ahí para encontrarse. Entonces... Eh, lo bueno es que hoy mucha gente quizás una banda emergente, como en este caso es icónica, como muchas bandas que hay en Argentina sí. y en el mundo, o sea, de repente o sea, pueden encontrar esa perla, sentirse identificado, y, y empezar, no sé, a seguirlo, o se hace un fan y, y te escribe. Nosotros eh, comentaba en otra radio que eh, el otro día en la página recibimos un comentario de una persona de Polonia. Mira. O sea que nosotros ah, no, de acá en Buenos Aires, nuestra mira, realidad, mira. Y, y, y que te, alguien te escriba, o sea, desde Polonia, desde España, desde México, sí, sí. Eh, la verdad que es es algo no sé indescriptible ¿no? Uh -huh. y y es tiene que ver con este beneficio no de la, sí, la sí. eh hay una señal también de este tiempo que uno metiéndose en la web y escuchando parte de, de del material de ustedes eh, me parece que encaja dentro de, de esa hipótesis ¿no? hoy a a muchos músicos eh les preguntás qué hacen y cuando le preguntás qué hacen le buscás ese rótulo histórico ¿no? casi el, el rótulo de las bateas de las disquerías, ¿no? Yo hago tal cosa. Y yo me encontré con que eh, Icónica podía estar dentro de ese grupo de gente que te contesta canciones. Y cuando te contesta canciones es, mira el rótulo después ponelo vos. Yo hago canciones. ¿Qué quiere decir canciones? Y mirá, a veces cambio de envases, ¿no? A veces lo meto con un poquito de más pop, un poquito más, de más rock, un poquito, unas gotitas más de, de, qué sé yo, de lo que sea, más fusión, más... ¿Qué está dentro de ese contexto, de la música de ustedes, el hecho de decir, mira, yo soy fruto de un montón de cosas que se cocinan a fuego lento, ahí armo el envase y voy cambiando? Sí, lo bueno es que hoy, digamos, la gente a diferencia de quizás décadas atrás, que antes vos ibas a ver a Iron Maiden con la remera de Megadeth y sonabas, mm. oh, es eh, lo mismo que, no sé, a ver a Soda Stereo sí. con la remera de los redondos, ¿no? Claro, claro. Hoy ocurre eso y es algo normal. Mm. Y, y es muy bueno, ¿no? Porque el hecho de o sea, que a mí me gustan los redondos, ¿por qué no me va a gustar Soda Stereo? Totalmente. Y capaz que no me gustan todos los temas de los redondos, y tampoco me gustan todos los temas de Soda Stereo, pero también me gusta etcétera. Sí, claro. Entonces, Yo pienso que el músico ha ido evolucionando, rompiendo esas estructuras, y el público también lo va haciendo. El público es el mismo músico, porque yo soy oyente de otras bandas. Sí. Entonces, eh, eso es muy bueno porque marca el hecho de que yo puedo sentirme identificado con un montón de estilos diferentes. Porque, en definitiva, con lo que yo me siento identificado es con la emoción o la sensación que me transmite una canción, ¿no? ya sea de piazola, de... Sí, sí, metálica sí. de Charlie sí. García Tres o cuatro minutos que te llevaron a otro lugar Totalmente, entonces eh, En realidad uno cuando quiere transmitir Va a buscar Esto que vos decís, la cocina de cómo mm. lo adorno, ¿no? O sea, claro. una guitarra más distorsionada, más limpia, un acústico, una batería, un piano, Etcétera sí, sí, sí. Entonces, lo importante es que... Pero la tengo esencia... la cocina repleta de condimentos. Totalmente. Y los utilizo todos cada vez que tengo ganas. Totalmente. Lo que pasa es que si vos haces fideo con tuco, mm. no puede faltar ni el fideo ni el tuco. Sí. Después lo podés adornar con Después un montón seguimos. de cosas. Entonces, lo importante es que la esencia de esa canción, con lo que vos estás transmitiendo, ya sea una fiesta, una diversión, una tristeza o lo que sea, no pierda nunca esa esencia. Mm. Uh -huh. Y nosotros, la verdad que dentro del rock o del pop La verdad que nos animamos a, a jugar con la cintura De animarnos a hacer un tema más rock and roll Un tema que es solamente piano y voz Un tema que es, no sé, más, más balada sí, sí, sí. Eh, Entonces, digamos que uno tiene que no prejuzgar A quién va a oír el disco Sino decir, uh -huh. bueno, yo lo que quiero transmitir es esto uh -huh. Y después la gente va a decidir Quizá sí. engancha por un tema y le termina gustando el resto O se queda con un tema Sí, y durante es mucho es tiempo escuchamos con demasiado preconcepto ...y prejuicio... Y, ...y cosas por el estilo... ...a un montón de bandas... ...que cuando nos enfrentamos con ellas por primera vez... ...vaya uno a saber por qué... no, ...armó ya el rechazo antes de entrar a... ...de que suban al escenario... ...y resulta que cuando pudiste entenderlas... ...desmenuzarlas, degustarlas... ...hubo que ¿no? pasar algún tiempito... ...dijiste... Ah, pero ...¿por qué rechacé esto? Y, y le pasa ¿Qué, incluso qué pasa? a los grandes artistas... ...porque a veces uno se anima a jugar... ...la pega con un disco... ¿Mm? ...y de repente... ...el disco que viene después... ...o sea... ...ha pasado con muchas bandas... ...es como que sí, es lo muy... ...lo escuchas como una traición... ...es como una, una fotocopia casi... ...porque no se animaron a perder... ¿no? Claro. ...entonces... Eh, ...qué sé no, yo... ...la verdad es que uno tiene que animarse a hacer... ...lo que uno es correcto... ...si es correcto... ...y, y, y va conmigo... ...y lo que quiero transmitir es esto... Y resulta que es muy similar al estilo del disco anterior. Bueno, es, es válido. Pero si yo quiero jugar y animarme a, a otras cosas, es válido, porque lo importante es que yo sea fiel a lo que quiero transmitir. Mm -hmm. Porque cuando vos traicionás eso es donde se nota. Icónica está con nosotros, y ya a través de, de este primer bloque tuviste de la mano de, de, de muchas pinceladas de, de del pasado y de, de a dónde apunta la banda. Bueno, ya tenés más o menos el contexto, siempre decimos que Los sonidos radiales sirven para recordar o para descubrir si ya se habían topado con tu palabra o con la palabra del resto de la banda, con la música de la banda. Bueno, buen momento para para recordar. Si te estás enfrentando por primera vez a la palabra y a los sonidos de Icónica, bueno, es un buen momento para que esto sirva como disparador y digas, "Bueno, quiero saber un poco más. Quiero bueno, a partir de lo que sé, quiero quiero meterme en la web, quiero revolver, quiero meter mano en en saber de qué se trata todo esto y sumar un dato más al resultado de esta fábrica de talentos que como siempre decimos en la Argentina lejos de, de haber dejado de trabajar hace horas extras uh -huh. porque la verdad que es impresionante la cantidad y la calidad del material que en todos los géneros aparece todos los días todo el tiempo todos los días todo el tiempo es una señal de este momento que hay que observarla, está en las entrañas en algún momento va a explotar va a ocupar el centro de la escena y se conformará un nuevo cancionero este, en, en cada género y se hablará de otra, de otra obra contemporánea de otro, de otro volumen, ¿no? para sumarlo a la historia que tendrá que ver con, con este modelo este, 2013 ¿no? de fin de la primera década del siglo bueno, estamos construyendo con una nueva generación insisto, en todos los géneros todos los géneros, el sonido nuevo, uh -huh. absolutamente el sonido nuevo, que me parece tiene raíces en el pasado, pero que con todas esas raíces lo que hace es construir algo que hasta este momento no conocías, icónica y suena de esta manera... Chistes. Pepe, decime algo dulce. Tu puta madre en almíbar. Ja. Punto, ja. Punto, ja. Soy un plato. Dulce boca sucia. Chistes horribles en 750. Bueno, estábamos hablando con la gente de Icónica del pasado y de esa manera construimos cómo llegamos a a Ciudad Laberinto, cómo llegamos a su estilo, cómo llegamos a su música. Si hablamos de, de presente, ¿de qué hablamos? Hoy, bueno, la verdad que estamos contentos porque estamos disfrutando el hecho de poder compartir con gente Ciudad Laberinto, que es el disco debut, y, y la verdad que está bueno porque es el primer paso de una escalera que esperamos que tenga muchos peldaños, ¿no? Y muchos desafíos y muchos obstáculos porque uno crece a partir de ellos y por lo pronto eh, este sábado estamos haciendo un último show del año que es un show que es bastante particular porque bueno, surge sin querer porque nosotros fuimos a hacer eh, como banda, y dijimos bueno, viene fin de año tenemos que agradecer que tenemos conocidos amigos, seres queridos para compartir y comida, mucha o poca, no importa pero tenemos un plato de comida y hay gente que no, entonces dijimos bueno, vamos a hacer una donación eh, y dio la casualidad que en la esquina de donde vive Nuestro amigo Ezequiel, guitarrista, hay un comedor, se acercó para decir, bueno, mira, queremos hacer una colaboración, o sea, se puede acá, no sabíamos si ahí daban de comer a gente y demás, y resulta que sí, que le venía bien la mano, y ellos nos comentan de este festival que tenían para el día sábado 14, que va a ser un festival, digamos, multi rubro, porque bueno, sí, va a haber sí. de todo choripán y demás, y tango y folclore, murga, etc y dentro del marco del rock le veníamos bien porque justamente ellos nos invitaron a participar, así que estamos contentos de poder hacer un show solidario y la idea es que la gente, bueno, que que quiera venir es en San Juan y Piedras desde las 20.30, este sábado 14 eh, y la idea es, bueno, pasarla bien primero que nada el que quiere se acerca con buena onda y el que quiere puede tener un alimento no perecedero que va a estar ayudando a, a alguna persona seguramente a que tenga la panza llena al menos eh, fin de año, noche buena que es una fecha importante, ¿no? Uh -huh. eh, fuera de eso estamos la verdad que ya con, con todos los temas compuestos del segundo disco o sea que... Eh, Nos no retroalimentamos constantemente Y estamos inspirados constantemente y, y no queremos guardarlos eh, Y decir, bueno, el año que viene No, el otro, lo sacamos, no o sea, ah, Sacar una foto ya de, de cómo claro, está la banda ahora Totalmente, entonces eh, Incluso vamos a un, un tema del segundo disco Lo vamos a estar adelantando este sábado Y la verdad que está bueno porque, bueno, ya, ya hemos grabado gran eh, parte de las pistas de este segundo disco. La idea es que en el primer semestre del año 2014 ya poder terminarlo, mezclarlo, masterizarlo y empezar a presentarlo a partir de la segunda mitad. Eh, y más allá de eso, el, la primera quincena de enero también estamos filmando el, el segundo videoclip, eh, el segundo corte de Ciudad Laberinto, que es Se Para de Llorar y... Tenemos otra presentación el 11 de enero en, el, en la zona oeste, en Santana Bar, con otras dos bandas. Así que, bueno, eh, estamos trabajando a full. O sea, sí. amamos lo que hacemos y creo que, lo estábamos hablando, ninguno se toma vacaciones. De hecho, vamos a estar sin parar eh, trabajando porque lo disfrutamos. Sí, sí, sí. Es como entender que este es el momento y, y no hay que separarse ni un segundo de, del armado de la agenda, de todo eso que a veces cuesta cuesta tanto, sobre todo en esta Buenos Aires que cerró tantas puertas y que lentamente está generando espacios para 20, para 50, para 100, para 200, lentamente. ¿eh? Y yo me, me parece que un poco tiene que ver con la propia fuerza que llega desde de todo eso que estábamos hablando antes, ¿no? La sí, gran sí, cantidad sí. de gente que golpea una puerta pidiendo un espacio donde tocar y eso va armando fechas mancomunadas por todo, por todo Buenos Aires, de a dos bandas, de a tres bandas en todos los géneros fechas multigénero, donde uh -huh. se mezclan arriba de un escenario, cosas muy distintas, públicos muy distintos que son fechas para descubrir, ¿no? fechas que, que unen a, a, a público metalero con un público más Sí, sí, Marroquero, sí. pero tiene un palo totalmente más distinto sí, por y Aparte, eh, tenemos la suerte En Buenos Aires, ¿no? Ya hace poco eh, vinieron unos amigos de México Y no podían creer la agenda sí. De opciones, el menú Que uno tiene para un fin de semana o un día Sumale teatro, sumale cine Teatro, sumale cine, cine no, no. Eh, eh, obras independientes Bandas independientes Show de grandes bandas o sea, sí, La verdad no. que vos te querés repartir en un montón de lugares Y, y la verdad que nosotros tenemos esa suerte no De sí, que claro. el argentino, digamos tiene este, este ímpetu, este hambre por la, por la cultural y por sí. empezar a descubrir y por hurgar, ¿no? Sí, señor. Eso está bueno. Sí, señor. Vamos con un tema más del disco, vamos con un tema más de Ciudad Laberinto, y después te vamos a pedir que esa señora de Amplias Caderas nos deje en esa versión intimista que siempre nosotros agradecemos mucho, que es como mostrar, no la otra cara de la banda, sino por ahí cómo nacieron los temas, ¿no? sentadito vos en cualquier lugar, en una plaza, en tu casa, en donde sea. Así nace, así nace un tema, ¿no? Con la Están, criolla, no. volviendo a, a la, la, raíz, no la cabeza volviendo y volviendo después... al génesis de toda la historia del músico, uh -huh. la criolla, ¿no? Esa cuerda de nylon en la madera y, y a tocar. Pero así suena la versión de estudio de icónica. Das, itecansas, das que va, el lastmañana soscuras que no te deja volar, cuando te sientes tan sola sin soldados ni armas que defiendan tu corona, tú eres tu bandera. Se anuda, cuenta tanto avanzar, comparcona en la ayuda, mi no ves la Una hora, veinticinco minutos, ya gastó el nuevo día, este viernes 13 de diciembre de 2013 y estamos con la gente de Icónica compartiendo su historia, su presente. Ya vamos a hablar del futuro, pero antes le vamos a pedir a, a esa guitarra que nos deje alguna, alguna versión de esa otra cara de la banda, que es esa historia intimista, como nacen los temas. Eh, cuando todo lleva de, de la versión de estudio, cuando todo va a una versión más folk, Más, más setentista por ahí, ¿no? Sí, o oh, la forma, como decías, ¿no? Más natural de cómo surge, ¿no? El tema, sí, sí, o sea, sí. A veces en es nuestra historia guitarra? con la música? Claro. Así, nace con una criolla. Totalmente. En la mayoría de los casos. Totalmente. Eh, te vamos a hacer de temita que se llama Tu recuerdo, que en el disco está hecho con piano y voz nada más, sí. así que ahora lo vamos a hacer en una versión, como salió en realidad, que es guitarra y voz. Se llama Tu recuerdo. Tu recuerdo, icónica. Mm. Los secretos de cristal sepultados a la noche ser donde solo no puede ver me dejas lejos de la orilla y del mar lejos de soñar y de creer pero cerca de caer La conexion te resséte il corazón, aunque tu recuerda la mi piè se acaba. Storia che sta va comenzar un cuento sin dragones que vencer ni grandes torres de vaver te marchas dejando tus huellas al pasar el destino parece tan cruel que más palabras se papel entre conexión te va se rese corazón aunque tú recuerdes a vida ni pensar la verdad es una mentira negante Vestida con espinas que dicen que todo estará muy bien. Tu lugar se hunde en un silencio para el Piensas que no logro encontrar, o que quizás olvidé entre tú y yo la conexión. Zabar Pero no habita en mi piel. Uh -huh. Icónica en la noche más larga del dial. La imagen de este santo, despertando en tus ojos, las delicias que guardaste. Dentro de mi corazón me alma se tresa, que me cuentas en las arroz a al mismo rincón. он мой Ya se me cuentas tu sonrisa siempre mío sin explicación Vamos a recordar la fecha que es la más próxima Como para que todos aquellos que se quieran encontrar Con el sonido de la banda en vivo lo puedan hacer Este sábado 14 Bueno, a partir de las 20.30 empieza el festival A beneficio del comedor eh, Plaza Dorrego De San Telmo Y bueno, eh, los vamos a invitar a venir a, a la calle San Juan y Piedras Ahí vamos a estar eh, compartiendo Este festival con la gente Y bueno, también te paso la página para la gente sí, que señor, quiera, claro. más allá de tener el disco físico, que aquel que quiera colaborar con la banda, viene y lo compra en los shows, que por suerte mucha gente lo ha hecho. Eh, también nosotros, como la idea es compartir, lo tenemos para que la gente lo baje gratis uh -huh. desde nuestra web, que es www.iconicarock.com Muy bien, y el sábado pueden ir con algún alimento no perecedero, o sea, lo importante es que venga con buena onda, después que Si quieren colaborar con el Comandante, es bárbaro porque, digamos, a ellos y a mucha gente, en realidad comen más de 120 personas por día, tengo Muy entendido, bien. y la verdad que eh, uno puede hacer bien e irse a dormir claro tranquilo, que, sí. ¿no? que hizo un pequeño cambio, uh -huh. un granito de arena. 8 mm -hmm. de la noche, San Juan y Piedras. Ahí está. Ahí podrás escuchar el próximo sábado a la gente de Icónica. Gracias por haber venido y, y a saber de ustedes, a partir de ahora, a saber cada paso, a relacionarnos vía... Vía Facebook, mail, lo que sea, rápidamente y, y poder tener la excusa perfecta, como siempre decimos, para poder programar detrás de cualquier data su música. Gracias a vos. Gabriel. No, gracias por haber venido una vez más. Icónica, pasó por la noche más larga del diálogo.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 Amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido. Amanecer en AM 750. Con la gente de Error Positivo llevamos a hablar de la fecha que se viene aquí en el corazón de San Telmo ahí en Bolívar a las 800, el viernes a las 20 horas, hoy, hoy, cuando hablamos de viernes hablamos de hoy, ¿no? A las 20 horas o, no, o a las 7... La, 20 la semana que viene, la, la, semana semana que viene. viene. Claro. la semana que viene. Un día como hoy, pero dentro de 7 días. Un día como, como hoy, viene. pero dentro claro. de 7 días. Gente, buenas noches. Buenas noches. Enfermería claro, desanticipada, claro. pero, pero dentro de 7 días. Genial. Eh, ah, antes, entonces estamos hablando del de próximo viernes a las 22. Ahí, ahí está, claro. ahí está el error, muy bien. Eh, vamos a hablar de, de cómo nació la banda, del primer disco, del segundo que está en proceso de elaboración. Hablaremos un ratito de las cartas del rock, que no dejan de ser un, una, una, buena, una buena señal, una muy buena idea. Digo una buena señal porque muestra el espíritu de la banda, muestra un montón de cosas, de, eso de, de volver a jugar... Tocamos para el orto pero somos divertidos Es el brazo lúdico de la banda Claro Está muy bien, está muy bien Es una buena definición Cuando uno, sí, cuenta, sí, sí, cuando uno encuentra sí. la síntesis Somos no malos diferencia. pero te divertís ¿No? Bueno, te lo voy a presentar a través de sus sonidos Y un temita nuevo en vivo A ver, escuchalo Intentar explicar el presente, vamos a un par, de, un par de capítulos anteriores Cómo nace la banda, de dónde viene, sus orígenes Las herencias musicales de, de, de los tipos que son Esa suma de partes que hacen de todo y Nosotros somos fans de todas bandas que no tienen A en el nombre Ajá, <risa> mira a ver, sí. por ejemplo Tira una A ver, de Police Somos fans Ah, muy bien <risa> Beatles Eh, bueno, no, tiene A. Beatles. Yo dije Me Beatles. Medio uruguayo. Yo dije Beatles. Ah, ah ¿eh? ok. ahí no ¿también? tenemos a a ¿Viste? A los twists. No, no, no. Virus. Ah, Pinflor. Los redondos. Mirá. No <risa> contamos el de ricota. <risa> Mesecre. Los redondos. Mesecre. Mirá vos. Bueno, Masacre es una excepción. Claro, está bien, bueno, claro, está muy bien. ¿Y cómo nace el asunto? ¿Cómo se juntan? ¿Cómo llegan a...? Nos juntamos porque... Eh, con el baterista, una vez eh, me lo encontré en una esquina y yo me estaba, estaba medio deprimido yéndome de vacaciones a un lugar que me iba solo y le dije, mira, yo ahora me voy de vacaciones a hacer una cabalgata en la montaña. Nunca había andado a caballo. Yeah. Y cuando vuelvo, eh, nos juntamos y empezamos a tocar. Y, y así le dije y así armamos. Y después eh, él tocaba con un... Él, él me dijo, bueno, vale, yo toco con un flaco con el que toqué hace muchos años. Eh, le digo, decíle, o sea, somos nosotros dos, decile que venga. Y después no teníamos bajista y un día un amigo me, llama, me dice, che, mirá que yo en la facultad iba a la facultad con un flaco que tocaba bien el bajo, pero no sé ni nada de él ahora. Lo único que sé es que se llama Champion. Y, pero de verdad, es así... Y bueno, me consiguió el teléfono y yo llamé a la casa de ahí y pregunté, hola, ¿está Champion? ¿Está Champion? Y el padre me dijo, eh, eh, sí, sí, sí, y bueno. Y ahí apareció y vino y se quedó, y después entró Resaca, que, que es como un sueño de toda mi vida. Está muy bien, claro. está muy bien. Está y ahora soy bien. pesadilla. Ya, claro, ahora, ahora es... Y bueno, los sueños siempre terminan siendo un karma, pero cuando se cumplen, entonces eso es bueno. Está muy bien. Estábamos escuchando recién un tema del primer disco y... Mientras el tema se estaba, se estaba apagando Aparecieron ustedes diciendo eh, mira vos, ¿no? Como un recuerdo después de salir el primer disco y automáticamente Se empieza a construir lo que viene Y lo que viene es como dar un paso Hacia adelante y entonces Cómo suena lo que quedó atrás Y sonaba bien, pero ustedes encontraban Que, que lo que viene ahora es más Es más fuerte Y yo estaba escuchando una banda muy sólida Muy fuerte Eh... ¿Cómo, ¿Cómo se llegó a eso desde el vamos? Porque claro. estamos hablando del primer disco, lo anterior, y cómo vamos a llegar al segundo. Pero si ustedes ya me están diciendo, bueno, lo que viene es más fuerte que esto, es más sólido que esto, yo ya estoy escuchando una banda que de entrada debutó poniendo sobre la mesa un disco con un sonido sólido y fuerte. Para mí lo que tiene es así, es como que nosotros agarramos el primer disco y al primer disco llegamos. O sea, como que llegamos a ese disco con temas que teníamos. Sí. O sea, como que teníamos, no sé... Habíamos hecho ya dos CP, entonces teníamos temas que nos gustaban de esos CP, pero también la banda fue cambiando, a medida que nos íbamos conociendo más, la banda cambiaba, uh -huh. cuando entró Resaca, la banda también cambió, entonces eh, él entró mientras estábamos grabando ese disco y, y, hasta ese, y a ese disco como que para mí fue llegar hasta ahí. Después de ese disco compusimos como 20 canciones nuevas. Uh -huh que de las que ahora van a quedar 10 en el disco. Sí. Entonces me parece que ahí es donde está la cosa, ¿entendés? Como que hicimos 20 canciones juntos ya habiendo encontrado cosas que no nos gustaban, cosas que no gustaban, sonidos de la guitarra. Yo cambié la guitarra el, y dejé de tocar con acústica, me no me toco más con no acústica porque me compré, o sea, compré una guitarra y como que no quiero tocar con otra cosa, ¿entendés? Uh -huh. Entonces Eh, él le empezó a tocar teclados, que nunca había tocado en su vida. Bueno, le pusimos un teclado adelante, ponele, le pusimos un teclado lleno, adelante dale. y es, eh, encontró confirma, un método. Confirma que están locos. Claro. Y que yo soy el error. Claro, muy bien. Ellos están son positivos. Bien. No, no, no, bueno. eh, Encontró un método a los Stevie Wonder ahí para aprender a tocar el Está teclado. Sí sí, sí, sí, sí, como se si hizo marcas en la tecla, qué eh, sé yo. Stevie Wonder, eh, digamos, cuando empezó. Claro, claro, como que no pegaba una, sí, claro, claro, es así, como cuando Stevie empezó a tocar <risa> con todo claro. respeto, eh, no, con sí, todo, obvio, sí, sí. Le decían, con todo respeto y admiración. Claro, está muy bien. Pero bueno, eh, sí, sí. se fueron encontrando con que re realmente parten de una base que es una base soñada, ¿no? No, no muchas bandas logran en el primer disco sí. tanta solidez y, y, y tanta potencia. Yo cuando lo, lo lo llevaba, porque en definitiva lo vendíamos. Eh, Cada uno en su círculo, sí. ya en el trabajo qué sé. Y lo, lo vendía eh, al, al ritmo de Loco, yo si no pertenecís a la banda Yo sería fanático de la banda. Y es algo que pienso en serio ¿eh? uh -huh. eh, Bueno, de hecho él empezó sacándonos fotos O sea, nos conocemos de antes igual Pero como empezó O sea, empezamos a relacionarnos de Decir, bueno, venís a hacer una foto Que quisiera que, vos ten que las fotos nuestras sean tuyas sí, sí. ¿Te gustó primero su sonido? Y... Sí, sí, y, okay. y como quedó el disco, para mí fue también una cosa mágica, para mí como historia personal, digo. Uh -huh. eh, y, y me gustó y me haría fan ahora. Sí, sí, sí. Soy fan. No, fan no tiene... Moro, no tiene... A. No tiene claro, nada, bueno, no, tenemos, claro, nada, no, tiene, bueno. A, no tiene A lugar. claro, es error positivo eso, es una de mis influencias es claro. una de sus influencias, sí señor bueno, con la gente de error positivo vamos a, a seguir charlando después de las noticias a, a desgranar esa noche que se viene aquí en Bolívar en el 800 qué va a pasar, si habrá invitados, si habrá nuevos temas, si habrá viejos temas ya nos van a, ya nos van a contar Y vamos a hablar un poquito de las cartas no, no, no. De una, trajimos eh, cartas un del rock de esas cartas y, y de ese juego que yo conocí por mis hijos ¿En o, serio? ¿no? No. Generacionalmente no me... No me ah, llegó, el tope y cuarte Pero sí jugaba con ellos Ah, pensé que las chicos. cartas del rock no no, no, no, no El tope y cuarte el tope y No, cuarte. por favor, claro ah. A ese juego llegué, llegué a través de ellos Y cuando lo encontré ahora no En la chico, versión rockera claro. este, Yo ya la tenía clara Pero <ríe> generacionalmente no me, me había eludido No me había, llegó más tarde. Bueno, llegó un poquito más tarde. Pero la le tenía apuntamos clara. al niño la que tenía te clara Con él. los superhéroes sí, claro. y, y con todo ese tipo de cosas, este, uno lo tenía claro. Es ese juego, vamos a contar a la gente, donde cual, supong supongamos que hablamos de superhéroes. Y cada uno de esos tipos tiene un porcentaje de acuerdo a sus cualidades o de acuerdo a sus puntos débiles. En cierto modo son superhéroes. Y bueno, en este caso son roqueros históricos. Superhéroes. Y esos tipos claro. que son los superhéroes de esto, tienen puntos débiles. Algunos claro. muy fuertes sí, sí, y sí, sí. tienen también puntos muy altos. Sí. Bueno, ¿cómo se juega? Después te lo contamos. Tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 1, 53 minutos. Humedad 77%, temperatura 22 grados, 5 décimas. El jefe de gabinete anunció mejoras en el Tren Roca. Desde Casa de Gobierno, Jorge Capitanich informó que Florencio Randazzo mantendrá un encuentro con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo para destrabar un financiamiento de electrificación de ese ramal. Por otra parte, el jefe de gabinete explicó que el Gobierno Nacional logró un préstamo del Banco Mundial para la construcción del metrobús más importante del país en La Matanza. La República Argentina ha podido acceder a un financiamiento mediante una estrategia que ha empleado nuestra Presidenta de la Nación y que fue en el día de la fecha la suscripción de un préstamo de carácter internacional con el Banco Mundial que lo ha podido ejecutar por instrucción de la Presidenta de la Nación el contador Florencio Randazzo, Ministro de Interior y Transporte. Esto es muy... En tanto, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, explicó que el proyecto de más de 26 kilómetros de extensión unirá la ciudad con la localidad bonaerense de Marcos Paz. Suspendieron al fiscal sospechado de presentar escritos redactados por Clarín. El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal decidió suspender a José María Campagnoli por mal desempeño de funciones y abuso de poder. Es debido a una serie de acusaciones en su contra relacionadas a sus investigaciones contra el empresario Lázaro Báez que estaban basadas en escritos del Grupo Clarín. Según el tribunal, Campaniolía avasalló reglas básicas de competencia para orientar el caso y divulgó información que puede afectar la investigación sin respetar reglas de confidencialidad. Sergio Massa despidió el año y seguirá de campaña en la costa atlántica. El diputado y jefe del Frente Renovador realizó un encuentro con todos los dirigentes de su espacio en San Fernando. Para el verano, Massa tiene previsto viajar cada viernes, sábado y domingo de enero a la costa atlántica en tono proselitista para organizar a su dirigencia local. Pelota El Rally Dakar 2014 fue presentado oficialmente. La competencia unirá del 5 al 18 de enero las ciudades de Rosario con Valparaíso a través de unos 9.000 kilómetros. El Dakar 2014 pasará por 11 provincias argentinas antes de cruzar a Bolivia y luego a Chile y hará escala en 7 de ellas. Humedad 77%. Temperatura 22 grados, 5 décimas. Tatiana Kuchner. 7.50 avanza. Derecho a la información Estamos con la gente de error positivo Y la pregunta tenía que ver con qué iba a suceder La semana que viene Justamente dentro de 7 días a las 10 de la noche Allí en Kirie, Bolívar 813 en el corazón de San Telmo Temas viejos, temas nuevos Invitados no, va, vamos, a de... vamos, vamos a probar la magia De los temas nuevos Muy bien A ver qué, qué, sí. qué, qué, qué pasa antes de grabarlo. Uh -huh. Ya lo venimos tocando igual, pero bueno, qué sé yo. A los temas, a los temas nuevos está bueno tocarlos eh, así poco antes de, de grabar para, no sé, para tirarle como un poco de de realidad no sí, de que sí. no sea tan asunto es tan, como la masa de la tan pizza situación, sala de ensayo la masa de la pizza que terminás este amasándola y le, le pegás pa pa sí, es como sí, para ¿verdad? relajarla está muy bien sí, sí, los temas necesitan unos golpes así para me gusta, y se acomoda ¿verdad? se van acomodando sí. los... por la característica de la banda eh, se sienten más cómodos arriba del escenario que en el estudio la banda cobra otra vida en el contacto con la gente en el ir y vuelta es lo mismo No, no, creo que para mí a toda la banda le gusta estar en los dos lados, o sea, mm. qué sé yo, a mí me gusta tocar pero me gusta grabar también O sea, no sé, eh, a mí particularmente... A vos te gusta tocar porque para grabar no, no. es un karma Sí, <risa> lo de grabar, lo que pasa es que lo separo tanto, eh, grabar para mí es un hecho, eh, no sé, paradisíaco Esa, mm -hmm. yo no, no había nacido para esto hasta que me llevaron ahí entonces como que lo tomo muy en serio sí. y me, me vos no sabés la cara de mal. resaca, vos sí. no sabes que la cara de resaca cuando tiene que grabar algo es, uh -huh. es... sin embargo sin embargo en los shows en vivo es lo que lo que más me gusta es mundo. estar ahí colgado como un monito claro bueno es muy interesante porque cada músico resuelve de una manera distinta el contacto con la gente en realidad cualquier Profesión que tiene un grado de exposición importante hace que el otro se pare de una forma y, y cualquier colega diga no, yo me siento mejor, no sé y, y le busca una vuelta al hecho de bueno, ¿qué hacemos cuando se prende la luz? ¿qué hacemos cuando salimos a escena? ¿qué claro, hacemos cuando? Claro. bueno, ahí cambia todo y hay algunos que se sienten demasiado bien cuando están en sí. ese contacto con la gente cuando saben que el vivo lo aprieta Y otros que son orfebres de la grabación que encuentran no, no, no. en el escenario... Si, si tenemos que elegir tipo mamá y papá, sí. para mí es tocar. Sí, o sea, sí. la verdad que tocar es lo que a mí más me divierte. O sea, me divierte mucho más que grabar, pero uh -huh. no es por eso... O sea, no, no es que no me gusta grabar. Eh, me parece como que grabar tiene una magia, como para sí, usar la palabra, claro. tiene una magia en la que uno vuelca de una forma las las sensaciones que le quiere transmitir una canción y en vivo eh, es otra cosa entonces hay como una energía por ahí más más eh no sé, eh, más eh, aplicada hacia la violencia de la canción y hay otra aplicada hacia lo, a, la, a transmitirle más lo que uno quiere plasmar en la canción. Uh -huh. No sé, para mí en vivo es un poco más violento la cosa. Sí. ¿Viste? Como tocar más fuerte, tocar más, un poquito más distorsionado. Uh -huh. Y en el estudio es, bueno, cómo quiero que salga esta canción, ¿entendés? Sí. Eh, qué sé yo, sí, sí, como haciendo como hacían los ramones mm. entendés, o sea yo bueno en los estudios no sé si se divertían tanto los ramones pero eh pero en vivo sí, claro. en, en vivo me, imagina, en vivo no, me no imagino me, no sé la verdad no sé me pero, parece que, me parece que sí pero se llevaban tan mal entre ellos que por ahí no se divertían tanto, se divertían no cada no uno sé. en su mundo si sí hay ah. sí. una bueno, mirada de odio también sí, que no sé si claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. totalmente sí, hasta eso yo ya. se divertía yo ni no sé Bueno, hasta eso hace, hace grandes ciertas bandas, ¿no? Y a pesar de todo eso, claro, sonaba, sonaba como sonaba. Y a pesar de todo eso, hoy se habla de los Ramones como un ícono cultural este, de, de, de un momento de, de, de, de rock contemporáneo. Sí, a pesar de todo eso, ¿no? Pucha, ¿cómo hubiera sido si, sí, si ahí hubiera si habido ¿no? una sociedad... Por ahí no funcionaba. Eh, por ahí no funcionaba. Sí, uno no tiene la, la, la, la forma de leer el futuro. Este, ya, lo que pasó, pasó. Y eso no, bueno, así, por ahí no, no eran salió. tan violentos, qué sé yo. O sea, para mí era una banda re violenta. Sí, claro. O sea, arriba del escenario eran tremendos. Entonces, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, por ahí no eran tan así. Por ahí, sí, no hay o sea, de hay, hay que tener un poco de odio, no sé. Para mí hay que tener un poco de, de odio a una situación que te, te lleva a, a, a, a querer transmitir un poco de eso. Sí, sí, sí. sí. Ellos odiaban bastante. Sí, lo que pasa es que... No es, como, es malo para mí, pero... Es como, es como pensar... Este tal equipo salió campeón con el nueve y el 10 que no se pueden ni ver, resulta que los claro. tipos construyeron, estás hablando de un goles Riquel por año. De... No, no sé, estoy hablando de, de, de cuenta. ¿no? Dos pibes, dos pibes <risa> dos pibes, te salió de, así de la vida. que ¿no? no se hablan, ¿no? Y de repente saben de qué se trata cuando hay que construir. No, bueno, sí, sí. Raro. O sea, es que hay cosas que están por fuera de la razón, no sé, para mí o sea el otro día hablaba con unos eh pibes con los que laburo y me preguntaban, ¿cómo es? o sea, es difícil tocar la guitarra y cantar, ¿no? Yo decía, no sé, o sea... Eh, a, para, mí es difícil, para mí es difícil tocar como toca Jimmy Page, digamos, pero yo puedo tocar la guitarra y cantar, digamos, pero... Porque uno lo transmite, o sea, como que tenés una cosa más... Natu lo naturalizás y cuando lo tocas de una manera natural, sí. eh, en sí. algún momento el instrumento termina siendo una extensión de tu cuerpo y ya lo sentís como algo natural, o sea, no, no. Eh, no es una carga. Al yo, contrario, cuando no lo tenés, sí. ¿no? cuando no lo tenés calzado, te sentís es el que medio eh. raro entonces tener la, la guitarra y cantar es una, es una... claro, visto desde afuera todo es extraño no, no, pero es eso, es como natural sí, sí, totalmente bueno, hablábamos de un tema nuevo y hablamos de, de diferencias que ustedes escuchan que ustedes sienten, que ustedes perciben en esto del crecimiento de, del sonido de error positivo a ver... Quiera dentro de 7 días Allí a Bolívar 813 En el corazón del barrio de San Telmo Aquí iría a ver a Error Positivo Haciendo los, los temas de ese disco Que está en proceso de elaboración sí. Al que le faltan un par de, de minutos de horno Y en cualquier momento ¿Qué fecha anda dando vueltas en la cabeza de ustedes Para que salga a la calle? Mira, ahora el 22 sí. de febrero grabamos la segunda parte Muy bien En el pie Y después, no sé Después no sé más Está bien, pero... <risa> Está bien, que haya, que haya fechas implica que no, estamos no, hablando o sea, de después, marzo, abril. Claro, ponele, después claro. marzo, abril y que salga, sí, a mitad de año, qué sé yo. Está por ahí. Bien. Sí, sí, sí, sí pero... el, el tiempo justo para ir viendo después los detalles, para ir... Producen ustedes mismos, digamos, son los que se recueltan mm -hmm. un poco para atrás, hacen, toman perspectiva y ahí ven... ¿Del disco? Ven, sí, como diciendo, bueno, a ver, <coughs> vamos a escuchar lo que hicimos, pero con el criterio del productor no. No, no, no eh, Nosotros lo que... Hay... ¿Querés contarlo vos, resaca? No, no, no Ah, ok No, sos un capo contando ah, Gracias, no, no Pero para mí vos ibas a contarme mejor No, no eh. Desde el miedo de cero no no. Eh, no, no, no Nosotros lo que hacemos es así Nosotros zapamos mucho O sea, Muy como bien. improvisamos mucho Y en la sala tenemos un... Un grabador O sea, un micrófono y grabamos Sí entonces eh, después o sea tocamos ahí grabamos improvisaciones yo tiro letra voy tirando no sé como imágenes que se me ocurren eh, frases eh, cosas del momento situaciones por ahí que estamos viviendo ahí o, o cosas que que, que escribe, o sea que escribe poner el bajista champion eh, frases así y y y empieza a sonar una canción Y todo eso lo vamos guardando, es como medio las canciones y si vos las escuchás como esa que yo no sé, yo la escucho como que eh está clara la línea de la improvisación y después bueno, cómo lo vas armando, ¿entendés? Pero eh armamos así y después laburamos con un, con dos productores, o uh -huh. sea, que que la verdad que son los mismos dos amigos que produjeron el produjeron el disco anterior, que son Nacho Cribel y Eh, Julio Crivelli y Nacho Rojas de Bicicletas que son dos flacos con los que pegamos la mejor onda como para conversar de música eh, de guitarras de qué sonidos, de para dónde mm. de nosotros por ahí somos medio cabezas a la hora de, de, de, de armar una canción y ellos nos sugieren un poco más el tema de eh, veamos este estribillo o sea aprovechemos esta parte que está buena por ahí nosotros vamos medio más ahí más sí. Poco... Los hermanos Macana claro, vamos medio más hermanos claro, Macana Los hermanos Macana quedó clarísimo. Claro, claro, claro. Porque, no sé, qué sé yo, como las canciones van saliendo así y por ahí no bajamos mucho el volumen tampoco de la sala, que a veces es un error. Pero no. bueno, qué sé yo, también la banda es así, no sé, o sea, y está sí, bueno no. trabajar con otro que te ayude a acomodar un poco el asunto, nos cuesta un poco más organizarnos a nosotros desde adentro, pero no porque nos llevamos mal, sino porque armamos sí. las canciones así y somos medio así como la banda responde mucho a y cuando a, a trabajamos con ellos claro. y ellos sugieren cosas y nosotros ahí viste las armamos y en un así como rápido le damos forma al tema sí, sí. Eh, eso cuando estamos laburando para el disco ¿no? pero es no. muy interesante la mirada del que llega desde afuera y a mi me gusta ¿no? otro oído, a mi me gusta confiar en, en alguien en el quilombo, en el que otro viene, claro, es viene lo mismo que un productor esto. en general, sí, que sea sí, sí, un productor de radio, un productor de televisión, un productor de música. Que tiene un grado de participación muy alto en la obra, pero de escucha. Sí, alguien y que Y en está, esa escucha el tipo claro, te encuentra. ¿no? Claro, sí, sí, sí, no, sí, Alguien que está, está escuchando desde, desde afuera y no está preocupado porque te salga bien lo que tenés que hacer, sí. eh, como está preocupado, digamos, vos estás tocando, cantando y por ahí no estás... Eh, Estás conectado, pero no estás escuchando eh, la canción desde afuera, ¿viste? Sí, no estás claro. siendo público. No, no, estás en la tormenta. Eh, claro, estás tocando, qué sé claro. yo, estás... Eh, y bueno. Sí, sí, estás involucrado. A mí me parece divino trabajar así. Sí, señor. Así. Bueno, ¿cómo nació el tema de las cartas? ¿Cómo fue esa historia? <risa> Mirá, es resaca, un valor agregado resaca, que tiene, tenía un montón de que fotos tiene al banda. pedo Resaca tenía un montón de fotos al pedo de años años y años de sacar fotos y le dijimos, mira, ¿se nos ocurrió esto? antes que se humedezca antes, <risa> antes de que vos pases a ser o sea más caro <risa> hagamos esto eh, y ahí las hicimos sí, como... claro, contada contá, contá lo resacas no no estábamos con empezó en el ciclo un ciclo que hacíamos ciclo acústicos de vinilo mm. donde nos juntábamos a, a en principio a que toquen bandas eh, Pasar vinilos eh, y, y, y básicamente divertirnos. Sí, claro. Y, tomar y birra comer, gratis. <risa> y comer pizza rica. Comer pizza rica. <risa> y, y lo hicimos durante tres años. Eso. Claro. Bueno. Y ve, como, venían muchos músicos, qué sé yo. Y, y, y una, una cuestión fue... Eh, creo que nació con el Champion. Sí, el un Paco. día jodiendo así, volviendo del ciclo. Eh, ¿te acordás de las cartas? No sé qué, eh. sí, bueno... Eh. Tendríamos que hacer unas de rocks, sí, y bueno, así... ¿Por qué no las hacemos una? No, te imaginás? sí, bueno. bueno. Y en un momento fue, trajamos una lista. Muy bien. Hicimos la lista y así, con una computadora, empezamos a armar un Excel. Claro, y, y aparecían algunos artistas, otros desaparecían. Claro, los íbamos Ajá. sacando, no sé, y en un momento nos quedamos con 50 y después empezamos a armar los ítems. Sí. sí, porque quedaron afuera ponerle peinado. ¿Las viste vos las cartas? O no las viste? Vi algunas cartas, sí, claro, pero sí. ¿Tenés sí, el mazo o no? No, no, no, pero vi, mazo, uno, uno vio las cartas. Pero, no, pero tiene que haber Trajimos con... un mazo, trajimos un con, mazo. Con hits. No, ¿no? teníamos innovación. Innovación. Gitazos. Hitazo, Gitazos. Sí. Drogas y alcohol en sangre. Drogas y alcohol en sangre. Eh, <risa> cuenta Esa bancaria, el más cuenta, aclamado. Es. Cuenta bancaria. Cuenta bancaria claro. y care Caretaje. caretaje. Que es el, el que resta, de alguna manera. Caretaje gana no el menor resta, porcentaje. No el que gana el que tiene menos, claro, el claro. que tiene más. el, el menos careta. Esa es la diferencia. Está. Claro, ahí está. Vos te vas encontrando con cada uno de los personajes que tienen que ver con el rock argentino. Que Son todas fotos de resaca en serio. Qué bárbaro. Sí, sí, bueno, eso, es otro valor agregado que tiene, que tiene este laburo. Claro, es lo que quisimos hacer también, claro. un poco todo el, eh, que sea... Eh, Nuestro, todo nuestro. Sí, sí, sí, Lo que sí, pasa es sí, que el baterista y el, el guitarrista tuvimos una seguidilla de, de paternidad, ¿entendés? O sea, el baterista... De, de, no, primero fue... Sí, primero el baterista. Sí. Fue papá. Sí. Después el, el otro guitarrista. Fue papá. Después de nuevo eh, queda embarazada la esposa del baterista. Eso porque... ¿sí? No, del baterista. No obviamente, está, claro, ahí está y, y nosotros viste estábamos uy qué complicado para tocar va a ser que yo entonces empezamos a armar el ciclo, dijimos bueno si esto va a tener que parar un poco armamos el ciclo y mantenemos ahí agitando la cosa y bueno y lo hicieron casi hasta que fueron a la jardina infantil no, no es, pibre, claro y después duró, después duró después duró después duró y y como que las cartas salió también en en, en de eso viste de decir bueno esto sí, sí, sí, son todos sí, sí. internacionales estos. son señor. todos internacionales los que estoy viendo sí señor Sí, señor Bono, Alice Cooper, David Bowie... Sí. Y además unas fotos... Vamos a hablar de, del trabajo del señor. Gracias, gracias. No, y sí, sí, eh. el, bueno... Paul Stanley... Igual era para vos el... el más. No, no, pero estamos viendo una foto de Slash... Unas fotos sí. espectaculares. Bueno, y ahí vos te vas a encontrar... Con una cantidad de puntajes que tienen que ver con estos ítems... Y... Y el tema es que... Bueno, el que arranca la partida dentro del juego es el que... ¿Cree que juguemos? El que pone... A ver, cómo sería? Mira, tomo los tres. Partí, Vamos repartí, repartí piloncito, piloncito, piloncito. Dale. Ahí Así no más, más un piloncito para, más para más vos, para mí. Un piloncito para vos. Piloncito para resolver. Jugamos es que... con la carta que está adelante, ¿no? Con atrás, la carta que está adelante. adelante, bien, adelante bien, muy acá. bien. La que tengo perdón, perdón, perdón, voy a ponerme el microscopio, ah, chicos. Soy bien, el único que no cita del Sí, sí, sí. Estas cartas de mierda. Y entonces el que arranca es el que pone la. Ponele, vamos, vamos a hacer una de prueba. Hacemos una prueba y la pasamos. Por ejemplo, empiezo yo. Dale. Tengo slash. Sí. Ponele. Slash. Hitazos 15 Uf, claro ¿Cuánto tenés? ¿Qué tenés resaca Yo vos? tengo A ver Yo tengo a Flea ¿Cuándo sí. tenés? Hitazos 21 okay. Me hubiese ganado Slash Le claro. hice loco. Y vos qué tengo. Tengo a Billy Armstrong y nah. con 20 gitazos. Ah, bueno. Ahí, ¿eh? Estas ¿Ganés? cartas son donde dice ahí. ¿eh? Billy Armstrong no puede ahí. tener más gitazos <risa> que Slash. ¿Por qué no? ¿Por qué ¿Por no? que hacer dos, sí, vos. Bueno, no, no, no. Sí, sí, bueno, ponele. Sacamos esta carta y se la vamos a resaca. Tomá. Sí, señor. Ahí está. A vos. Claro. Te... Ahí. Ya ahí. perdiste. Sí, vale. señor. Entonces ahora canta resaca. Este vamos ya posta a posta. Sí, ahí estamos. Con cuenta bancaria. ¿De quién? De quién. Steam. Oh, ya está. 89%. ¿Ochenta y nueve? ¿O Angus Yang 88 ochenta y ocho? ¿Ochenta por ciento de Damon Albarn No, no, bueno, no llegaste. Bien, ¿no? Ganó Resaca de Ciro. Otra sí, bueno, vez, y... otra vez. Vamos para ¿qué allá? allá. ¿Qué más tenés? A ver, mirá, sigue a ver? Resaca, sigue Resaca sí. para hasta que gane. Bueno. Sí. Tengo Adept Groll. Oh, mm, ya sé con qué vas a ganar. Mm, mm. Eh, yo lo, eso es lo que no sé. Ah, también cuenta bancaria. No vale ah, cantar dos veces al no, mismo. A ver, a ver, a ver. Esa es buena regla, eh. No vale cantar dos veces al ah, mismo. Me acaba ah, de bueno. cambiar la regla. La inventamos ¿cuál? recién. No, no, no, Pará, pará, pará. No vale cantar dos veces el mismo, cantar otro. No, pero no. leíste no, no. no, el resultado No, de la de Panamericana para, para el otro lado. Hicimos ah, ah, si son... del otro lado de la Panamericana. ¿De qué lado? De acá. Ah, entonces del otro lado de la Cordillera. De allá sí puedo cantar. Ah, de la Cordillera. Estamos en del otro lado de la Cordillera, Soy chilena la cantante. Bueno, entonces Vamos a... a vamos. No vale cantar dos veces el mismo ítem. Bueno, Panquitu, 50%. Mm. ¡Tomá! No. Leonel, Liam Gallagher, 69%. No, no pero... Sí, sí chao, no. no. Primero era Grunge, no era pan. Bjork, 10. No. No. No. Nada, nada. No, no Bjork, bien. nada, nada. Nada, nada, nada. Uh, mira. Este, este, a este lo vimos morir. A oh, ver, pobre Lu. Pobre Lu, boludo. Cuando hicimos la carta estaba vivo y ahora. No. <ríe> uh. Drogas y alcohol en sangre. Ah, bueno. ¿Quién? ¿De, ¿De Lurid? Lurid, ah. Sí. Noventa por ciento. ¿Y cuánto duró? Yo tengo... No vos tenés el ancho de... Ahora yo ¿qué tengo... Yo tengo el ancho de vasto. Yo tengo así vicios. Ah, ah, pero se murió ochen, joven. Ochenta y siete por ciento. qué te ahí? murió eh? te ahí? Murió No alcanzó. ¿Qué tenemos? Bueno, yo tengo Anthony Kiedis. No, dame, dame. Droga, alcohol en sangre, 81. Eh, eh, eh. Estas cartas... Esta fue son una desastres. partida... Uy, mira esto. ¿A, ¿A quién tenés? No, bueno, no, si es que, no, no te estoy haciendo trampa. Claro. Yo tengo, voy a cantar... Sí, a, ver. a ver, voy a cantar uno con el que puedo llegar a perder. Y, ah, ah no, vale, no, no vale, no vale, no vale, no vale. Eh, no, no voy a perder, voy a ganar es el que Cuenta piense. bancaria Muy bien De bien. Jen Simmons Uy. Te detrasé. Mami Yo tengo Ocio Osborne no, no, bueno, no, Antes no, o después de la plata 81 muy Jen Simmons 93% no. Y el rey del merchandising, ¿sabes qué? Chelo, te estoy pelando Bueno, es, es muy interesante ¿Vos Mirá, porque yo decía, bueno, acá No me chamulles, eh? no, no me chamulles no, no, dame claro, la carta Es muy eh, es, porque... es muy interesante Eh no, yo perdí porque este tipo tiene el 83%, pero es Elvis. Es? Y Pero fíjate, se la cagó el, el, claro, el manager se la cagó el, el, Captain, el, el, el ¿no merchandising. Me claro, le agregaste, le agregaste claro, si una cuota de realidad. Michael Jackson. Ah, bueno. Claro. Sí, sí, y sí, Yo sí, creo sí. que tenía más. Mírate ti. A ver, ver vale A ver, Va, que tengo perdón, perdón, A ver, voy a voy a decir ¿no una puede? para perder. Sí. Marilyn Manson. Muy innovación de Marilyn Manson, tendría que ser más o menos 35%. Está, está bien. Tampoco está ah, innovando. Lo... Innovó con ah, qué. Está bien. Lo claro, hizo Alice Cooper 20 eh. años. ¿Con qué? A... Claro, muy yo bien. Con Jimmy Page tengo... Lo hizo Screaming Jay Hawkins. Que tenía... 77, Jimmy Page. Uy. 77 sí. igual sí, a ¿Viste? Sí. Y yo pierdo con Jim Morrison con el 63%. Oh, oh, pobre, ¿no? no ganó ni uno. ¿Por Jim qué? Jim Morrison. <risa> <risa> <risa> bueno, este no te me, me, me han tocado unos cuentos muy interesantes, pero todos perdedores. Bueno, Jim Morrison podría ser ganador. Dale, resaca. Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, vamos a. Innovación. Sí, muy el bien. Señor Vivi King. Sí. 70%. Muy bien, muy bien. Oh, yo creo que gano, acabo que Yo tengo uno que me parece que. <risa> creo que tengo el ancho de espada en este caso. A oh. Tengo a Jimi Hendrix. y ah, sí. sí, sí, 92%. Está bien, yo ah, claro. diría ayer. Yo, yo Ramone, 88. Eh, no y vale, Ramón Pero no vaya estudiar pero de mirá, memoria. Pero Jimmy Pérez, sí, sí. mira, mirá, mirá. Él bueno, estudia de memoria. Esa para atrás, muy bien. A ver. Vamos a ir con este tipo con... Y eso sí. que no tenemos alcohol acá, ¿eh? Bueno, bueno vamos con si drogas al... droga y alcohol en sangre. ¿De, ¿De quién? Bueno, vamos a ir con drogas y alcohol en sangre del señor John Lennon. Me parece que te gané. Trae el point. Uy, yo tengo el 72%. No, yo perdí... 72% y mirá quién le gana. A ver qué tenemos, A Joey Ramone. No, nah, a nah, Joey Ramone claro, era eran todo claro. fármaco. Eran nah, todos claro, fán... claro, era de farmacia. No. Aspirina. Claro. Nah. Mick Jagger uh, drogas y alcohol en sangre 82% mirá, pero mira qué duelo pero, pero para, ¿en, vos, ¿en qué sangre en la que se saltó? en la que se cambió dame la carta, vos te estás haciendo está muy aquí. bien, está muy bien Eh, gitazo, Morisa y 18. Mm, mm, mm, mm. No, nah, hiciste trampa, resaca. Yo no di vuelta, oí, eh. 81, en vez de 18%. Mirá, 18%. Eh, no, es? no, eh, son 18 gitazos. 18 gitazos, perdón, 18 gitazos. Sí, no, pues si no, sí, tienes razón. Yo tengo tienes Beck, 6 gitazos. Mira, Kurt Kobain, oh. 14 gitazos. No, le ganó Morisa y 18 gitazos. bien, cambió de mar. Estas cartas ahí, son un ahí, desastre. Anduvo ahí. Bueno, eh, No, yo también... No, no, no, no. no. A ver. Qué bárbaro, qué interesante. ¿Quién tenemos? No. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Vos qué tenés? Yo... Nada, nada, nada. Siempre de... alguno cae, viste que tengo el truco. No. Yo tengo a Rita Lee. Ah, uh, Rita Lee. Mira. Caretaje de Nick Cave. Caretaje, caretaje, caretaje, caretaje. 56%. No, yo yo al... creo que es mucho ese caretaje. ¿eh? Sí, pues. Yo tengo, creo que tengo al rey del caretaje. Oh. Oh, sí, sí. Oh, no. Jay Hetfield. David Bowie nada no, 89% el, el radio <risa> es bueno pero bueno ¿cuánto tenemos? yo tengo 75 ah, gané con 56, 56 qué genio ¿sí? bien. Bien. eso por bueno, estudiar de memoria bien. dame, dame bien. la carta vi que te la bueno, el, el... <risa> ah no ya fue eso ah el tema del pibe que rompe la guitarra sí, eh, hay uno que rompe la guitarra pero lo desarmamos ya ¿Qué? lo desarmamos bueno pero vamos a tratar de contarlo por, por, por radio del ángulo superior Eh, sería derecho. el ángulo superior derecho. Bueno, vos lo que tenés es, una, es un señor con su guitarra y la tiene en distintas posiciones, desde que la va este, tomando, la va levantando hasta que la va rompiendo y vos tenés la posibilidad como si estuvieras orejeando, ¿no? Claro, Estás como el, el librito. Como el, me encantó el, el verbo. Eh? Estás orejeando, Orejear. a ver qué tenés pero las pasás todas rápido, como si fuera sí. una película, el fotograma de, claro. de cada película, y el tipo rompe la guitarra, ¿no? cumpliendo sí. con esa tradición rockera, un detalle. la rompe contra el piso y tenés un pequeño sí. detalle. Y vas a encontrarte... Y si lo hacés para el otro lado es como que la desentierra. ¿Está ahí, <risa> claro, <¿no>? Exactamente. <risa> bueno, está, está repleto de detalles esta historia, <risa> que realmente eh, los debe haber tenido ustedes unas, unos cuantos días buscando ¿no? esos, esos detalles, y ha salido una... Uh, un, ...un hermoso producto para... ...no solamente para, para pasarla bien un ratito... ...sino también para... ...discutir ¿no? y conocer claro. a estos personajes... ...porque no deja de ser eso... Eh, ...esos porcentajes están... Este, ...están vale. puestos en duda, ¿no? En, ...por cada uno de los tipos que juega... Eh, ...y no, da para... Gente que se emocó, ...son 15 quitazos, son dos, son uno... Son no, ...pero cuatro. aparte en uno mismo va, va variando... ...según el estado de ánimo... ...está muy bien, está muy bien... ...es, es muy para cierto. jugar con una birra al lado... No, está, bárbaro, Steam, está ¿no? bárbaro. Y hemos salido, hemos regresado a algún lugar. Jugando, claro. No cabe duda. Hemos regresado a algún lugar jugando con algún elemento que uno pueda manejar no mecánicamente. Es que la idea ¿no? era eso, la idea de era eso. Era compu, Claro, ninguna. viste, tanto PlayStation, tanto, tanto, digamos, juego virtual. No sé, como que nos parecía en un punto, es como sí. regresar a... A, a algo más físico, viste A, sí, a reírte con algo físico qué Había sé yo. que volver bien, O sea, que claro. no está en el teléfono no, Como que es un juego de mesa Sí, sí. Y, y que qué sé yo, no sé cómo las como... cartas sobreviven ¿no? Son lindas, son lindas Es lindo objeto también, es lindo objeto para tenerlo Para regalar nosotros Siempre nosotros... hay un truco dando vueltas un... Claro, las cartas sobrevivieron a todo No cabe ninguna duda que Que han sobrevivido. Así Aparte que... Es, que es artesanal, qué sé yo. Si vos lo ves, esto es una foto de mi equipo. O sea, esta foto la, la, sacamos, o sea, la sacamos nosotros eh... y, y está hecho con el, la parte de atrás de mi equipo, el frente también, la parte de arriba es como la parte de mi equipo, pero puesta como si fuese un Marshall. Mi equipo es un Fender que lo tiene acá, digamos, en el lomo. ¿Sí? Claro. Pero... ¿Dónde se consigue? ¿En sus conciertos? ¿Dónde se consigue? Sí, sí, sí, las vendemos cuando tocamos. Muy bien. Cuando tocamos las vendemos. Si no, acá en San Telmo están en eh, una casa de, de ropa que se llama Beat Boutique, Ajá. que está muy buena, que queda en Perú y, Perú y Carlos Calvo. Uh -huh. Se llama El Beat, de, El Beat Boutique o Beat Boutique solamente. Está buenísima, tiene unas remeras vintage que a mí me encantan. Y ahí están las cartas. Sí. Y ahí están las cartas. positivo. Y después están en, lo, en FAMusic. FAMusic. Muy Music O FAMusic, que tiene sucursales en Martínez. Y si no en Facebook, facebook.com barra imposible ediciones o error positivo. Y ahí nos contactan y, y por Mercado Libre. Sí, sí, sí. sí Entonces sí, están... Sí, sí. Y, si no, en <coughs> y si no, en los shows. Y si no en los shows, sí. Pero bueno, también es más fácil que lo compre por Mercado Libre. Sí, no, no, como... pero es, es interesante que... Que se sepa que la banda tiene ese costado, para mí habla mucho de, de, de, del grupo, habla mucho de un montón de cosas que tienen que ver con intentar recuperar algo que, que sea, este, esto de compartir, claro. esto claro. que hicimos, es no más que compartir 10 minutos gusta. a través de un hermoso pretexto. Claro, claro, y, y debatimos y de árbol, música, hablábamos de, de, de música, y lo hicimos a través de un juego de cartas, bueno, claro. eso es, es eso, mirá que simple y qué profundo al mismo tiempo, porque Este, qué sé yo, cómo termina esto de, de juntarnos Terminamos hablando de Che, cómo andás vos? ¿Andás sí. bien? Sí, sí, ¿No? sí Y es, es eso, es juntarnos es, es un mate, es un... No sé, es un pretexto Así que... Es eso, bueno, es eso Totalmente Es eso, bienvenido. es como... Y aparte que, no sé, como para mí también es como Que... Que, que, que un grupo de gente encuentre buenas excusas para debatir Eh, cosas de rock, me divierte sí, ser sí. como parte del, de los que generan eso, ¿entendés? Sí, sí, sí. sí. O sea, como, chisto, ¿cómo que Hendrix tiene eh, 12 <risa> hits? Pará, pará, ¿qué hits tiene? Hola, lo no, de What's Up. No, no, no, no era de él, ¿viste? Tipo, uy, bueno, ¿viste? Sí, sí, sí. Eso, claro, que es como lo armamos nosotros también. Sí, sí. Que nos claro. reíamos haciendo eso, nos reíamos debatiendo si el peinado de Robert Smith era... ¿Cuánto tiene de peinado? Y... 73% ¿por qué 73%? Para mí tiene, claro. tiene 82% ¿entendés? Al final peinado lo no quedó pero peinado debatíamos así ¿entendés? Sí bueno, que eso es un ícono, Es una es pavada un ícono. tras pavada ¿entendés? Pero en algunos tipos es un ícono el tema del peinado es un ícono Claro, pero nosotros Cabe nos cagábamos de risa como si pudieses ponerle un porcentaje al, al ah. pelo de Robert Smith ¿Qué sé uno, yo? A ver, uno, uno ¿Qué, ¿cuánto uno le pones? Para o sea, decir una se... fortuna una foto de, de, de, no sé, de James Brown recién levantado Claro. porque después el tipo tenía ese casco espectacular claro, no, que no había para... forma de, era indestructible pero qué Pasamos porcentaje can... le pondrías vos ponele... que porcentaje le pondrías al pelo de James Brown Ay, no, muy, alto, alto, muy alto muy... es uno de los pelos más, más laburados de la historia Puede ser, ¿eh? del rock es un es un no no no son como tres lo porcentaje decir de acá para allá no ahí es más del 80% cuánto al es... de Joey Ramones por ejemplo y menos y varias etapas. para mí para es más pelo el etapas. de Joy Ramone mirá, digo, ¿eh? mirá, mirá, mirá más pelo, no más peinado no, no, no, digo, es más pelo más mirá. pelo, más culo, oh, qué buen pelo. claro, hay tipos que el pelo ha sido ¿De parte ¿de quién quisieras de... tener el pelo? ¿de Joy Ramone o de de Ian, <risa> de Ian Asbury? ¿de Ian Asbury? ¿de Ian Asbury en qué época? en la primera, en la segunda época el Electric bueno, hay tipos que el pelo ha sido Jen Simmons Y el pelo fue una parte Virulana. Claro, ¿cómo te lo imaginás ese tipo sin eso como parte de su de su envase, ¿no? hay en claro. la forma. Ese tipo sin ese pelo no, claro, no. Es, es como son, su lengua, sin esa lengua ¿no? claro. Es su lengua. Es como su lengua, es parte de la historia claro. de, de ese pibe. El el el formato de A mí lo que me divierte es ponerle porcentajes a cualquier cosa, Está muy bien. Está muy bien. O sea, Está muy con, bien. con drogas y alcohol en sangre también fue divertido, ah. ¿Cuánto tiene de drogas? eh Jimi Hendrix no, era, era, para, no, se, se murió bueno, no, bueno, concurso, que no se caso, bueno. y así ¿entendés? o sea como que era divertido debatir eso es sí, sí, sí, ponerle... una charla de amigos estamos estamos en casa es una charla de amigos claro este Un poco no sé. a veces subida de tono si sí, claro, sí, sí, claro. sí, sí, sí. de repente sí. nos aburrió el, les... bueno, el ¿no? estanciero El, el, Pongámosle ve, vehemencia. Claro, <risa> cierta vehemencia, ¿no? Claro, sí, una piña. No, a veces, a veces <risa> potenciada por cierta cerveza también. Claro, bueno, ¿Entendés? son cosas que pasan. Bueno, gente, gracias por haber venido. Vamos a redondear la invitación. Los que quieran ir a ver, todo esto de lo que estuvimos hablando, las cartas, la música, todo esto, Error Positivo lo presenta en Kirie, allí en Bolívar. 813, en el corazón del barrio de Santelmo. A pasitos de aquí. A pasitos de aquí, la semana que viene, a partir de las 10 de la noche. Y lo que te vas a encontrar allí son los temas del disco que se viene. De ese sí. disco que va a ir encontrando forma a partir de febrero próximo y que seguramente por ahí a mitad de año ya vamos a estar hablando de... ¿Te digo esa... el nombre del disco? ¿no Dale, tenés? sí, claro. A ver qué te parece. A ver. Es el que tenemos ahí. El tentativo, el que arrancó. La marioneta perfecta. La marioneta perfecta. Mira, ¿y qué? ¿te gusta o no te gusta? No, decís, sí, sí, si no te gusta, no, gusta la cosa. El... 85%. Claro, cualquier sí, porcentaje, sí, porés, porcentaje muy alto. Sí, sí, por ahí sería pegaría más Marioneta Perfecta. Sin la. No, sin el la. Me parece que sería una bueno, más efectiva. Pasa comisión. Eh, no, que, claro, lo he estudiado, lo Pero lo el, el, el, el tema de la Marioneta Perfecta, que ya me está hablando de un, ¿no? de un tipo que la maneja con... A ver, eso me interesa. Es eso, saber. La Marioneta no es perfecta si no hay... Detrás de un tipo que la maneje con perfección. Muy, muy bueno, bueno, muy bueno. Del tipo. En realidad me está hablando del tipo, la marioneta perfecta. Muy bien. No, no, hay, no hay marioneta perfecta sin titiletero que la, Mirá, sepa, la sepa conducir. Ese es el pibe del que estamos hablando. Muy bueno, muy ¿no? bueno. De muy marioneta. bueno porque es un homenaje a, al papá del bajista Mirá. Y que, que era titiletero. Uh, bueno. Así es que... La marioneta perfecta está porque estaba estaba el papá... Roberto. Porque estaba Roberto. Exacto. Sí, sí, sí, sí. Y es un noble, noblísimo oficio, ¿no? El de de tipo de titiritero. ¿no? Es buena, ah, buena, buena es buena la conclusión. Está, está bien, lo probamos. Está por favor, bien, ¿no? sí, por sí. favor. Quiere decir, favor. No, que, quiere decir que, que, que, que te remite ahí. Y bien? te lleva ahí. Sí, está a mí bien, te, te lleva ahí. Sí, sí, sí, por eso Marioneta Perfecta. Bien, funciona. Porque, porque Roberto era perfecto. No cabe duda. Bueno, <risa> <risa> <risa> Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por haber venido. Una charla con, con mucho valor agregado. Y nos vamos con la música de error positivo. Sonhelar, creía estar despierto, creía estar despierto. Pasa la mañana, pasa el mar, serpientes y te vas. Esto es el desierto, esto es el desierto. Dios. Ya no existis más, ya no existis más Ya no existis más, ya no existis Panadas en la noche. Prohibido amanecer. La noche. Gustavo Campana, de 0 a 4, en AL750. Espera, espera que ya vuelva. Estuvimos hablando con Gabriel Lombardo. Gabriel Lombardo es parte del sonido de los durmientes, una orquesta de cámara que nació en el año 2008. Son 18 músicos que ensamblan cuerdas y maderas, pero también instrumentos de viento, psicus y también percusión. Sí, y ya lo vas a ver en una parte de la nota, si sí, uno tiene que encontrar una forma simple de describirlos, uno podría decir que son... Músicos clásicos que hacen folclore Cuando hablamos con Gabriel van a ver que la definición es muy buena Los folcloristas nos dicen músicos clásicos Y los músicos clásicos nos dicen folcloristas Bueno, pero es muy interesante ver la, la, la mixtura de esa historia Pero antes de hablar con Gabriel Lombardo Un poquito de la yunza Que es uno de los temas del sonido de los durmientes Grupo que se va a presentar en Al Escenario En el Barrio de la Boca Empezó en el 2008 y empezó siendo una agrupación de cámara un poco más chica de lo que es ahora. Era un sexteto, eh, siempre con esta idea de, de trabajar un lenguaje estético que integre a la música académica, digamos que la música clásica sería, con la música folclórica argentina y latinoamericana. Y después, bueno, en, en el 2012 armamos la orquestita de cámara que está integrada por flauta, clarinete... Eh, oboe, fagot eh, quinteto de cuerdas que serían dos violines viola, cello y contrabajo percusión y guitarra criolla ¿no? uh -huh. y en dos de las obras trabajamos con lo andino y entonces integramos a una tropa de sicuris que uh -huh. es digamos un conjunto de, de sicuris son, son el que interpreta el sicus, digamos el aerófono uh -huh. ese instrumento de, de cañas eh, alargadas eh cuando cuando to tocan en conjunto se les llama tropa de sicuri ¿no? Uh -huh. entonces en dos de nuestras obras que vamos a estar representando mañana en el escenario o eh, hoy digamos uh -huh. eh a la a la noche sí, vamos señor. a van a van a estar participando ellos en la tropa de Sicuri junto a la orquesta esta de cámara que es el sonido de los dormientos mhm uh -huh. eh quiénes integran el el grupo Gabriel eh El grupo está integrado por... En el contrabajo está Martín Pantuso, uh -huh. después está Laura Basombrío en el chelo, eh, eh, Guadalupe Planes en la flauta, María Eugenia Marcilia en el Oboe, Gonzalo Braz en el clarinete, Mercedes Morelo en el fagot, eh, Claudia Espia, Espaleta en el violín y Es Soprano también en uno de los temas, eh, Canta. Uh -huh. Cecilia Carnero también es el violín, Olga Lettman en la viola, eh que no me quiero olvidar de nada, eh, a ver Pablo Fabaza en la percusión y los Sicuri son John Narváez, Aime Barrutia, Juan Manuel Rivera y Nina Joana Sánchez, mhm uh -huh. sí si... bueno, mi nombre es Gabriel Lombardo, ¿no? está muy bien, Gabriel y si tenemos que, bueno vos ya lo hiciste no de alguna manera en el comienzo de la nota definiste el tipo de sonido, pero para aquel que nunca los los escuchó hasta ahora, y para redondear la, la invitación para que vayan al barrio de La Boca, allí al escenario, estamos hablando de un sonido que tiene eh, un porcentaje muy alto de, de música de raíz y un porcentaje muy alto de música clásica. Sí. Eh, es un, es una, una búsqueda que estamos haciendo hace un tiempo y en realidad tiene que ver con... El que lo escucha, del, del, el que tiene más en la oreja el, la música folclórica, le suena a un grupo clásico, digamos, de música clásica. Y el que está más en el palo de, de la música clásica, le suena a un, a un grupo folclórico. Está perfecto. Eh, <risa> el, hay algo así, ¿viste? Sí. y Después nosotros como referentes o como... Eh, siempre uno necesita enmarcar los proyectos cuando no estás trabajando un género determinado, que digamos, donde hay un lenguaje y un grupo de convenciones de las que todos participan, entonces la, la música se interpreta desde algún lugar, lo que es necesario es dibujar un marco referencial que nuclea al grupo y le dé también un horizonte, ¿no? Que agrupe uh -huh. a la gente y, y más o menos desde de dónde se interpreta esta música, ¿no? Hacia, hacia dónde estamos yendo. Entonces, en este sentido, te, esto te lo comento porque yo creo que lo que nosotros hacemos tiene que ver un poco con, con las las corrientes que en música académica se llaman nacionalistas uh -huh. que son estos eh, compositores que con formación clásica y que quizás en formatos sinfónicos o de cámara trabajan con el folclore viste y quizás el primero de estos es bartok por ejemplo entonces bartok que hacía se iba con el fonógrafo grababa las músicas eh, populares de, de, del interior de su región y después la elaboraba en diferentes composiciones que ya no eran folclóricas y tenían como una pretensión estética que trascendía la función, ¿no? Uh -huh. Social y eso. ¿De los más cercanos, eh, por ahí, la suite Malambo de Ginastera? Totalmente. Uh -huh. En Argentina tenemos Ginastera. Claro. Aston. Claro. No, no, no. Digamos, estamos nombrando a sí, sí. gente de un nivel, ¿no? eh Pero como que estéticamente... Eh, tiene que ver con eso Trabajamos de esa manera Nosotros eh, Quizás en la, Una de las músicas Que vamos a hacer mañana Bueno Son Vamos a tocar Seis obras mañana Y En cada una Se trabaja Un ritmo folclórico Determinado uh -huh. eh, Que aparece A veces más literalmente Y otras veces Más escondido ¿Viste? Claro Yo no, eh, este, no diría Que es música para bailar Aunque por momentos Sí uh -huh. Y por En algunos otros momentos El bailarín Va a tener que Ingeniársela Como para no Eh, quedar eh, pagando ¿no? Sí, sí, sí sí, eh, sí Más o menos creo que Ahí estaría la, la síntesis Y hay un montón, yo que sé, quizás Dino Saluci Trabajó claro. eh, en este aspecto Bueno, hay en, cosas que bueno, está ah, haciendo ah, Claro, hay cosas que hoy está haciendo Chango Espaciuc con un grupo de cuerdas Que bueno, se asemeja Chango Espaciuc también sí tiene relación Con, claro. con esta línea eh, Un poco más folclórico eh, Quizás es de lo que la última orquesta ¿viste? La orquesta del el Chango Farias Gómez. Claro, la Orquesta de San, Popular de que, Cámara. La oportunidad. Claro. Bueno, eso es, quizás es más folclórico, pero tiene, tiene puntos de encuentro con, con lo que estamos eh, trabajando nosotros. Sí. Eh, más o menos, sí, bueno, en, en, te estamos nombrando algunos referentes acá de la Argentina, estamos en esa línea. Uh -huh. Sí, sí, es cierto. Bueno, eh, ¿a qué hora...? Bueno, a... mañana vamos a trabajar con cosas que tienen que ver con el folclore afroperuano. Muy bien. Eh, el, acerca del festejo, acerca del landó uh -huh. eh, donde, la la donde la percusión cobra un, un rol importantísimo y donde el ritmo tiene mucho que ver con, con África bueno, vos recién lo planteabas, ¿no? claro, eh, sí, la percusión y mucho de lo que hacemos también es quizás tomar el aspecto rítmico y es importante quizás diferenciar la percusión del ritmo, porque uh -huh. el ritmo lo puede hacer un violín. Está muy bien. Células rítmicas. ¿sí? Claro. Quizás la percusión es algo que decimos tímbrico, como el color de un sonido. Y bien. a veces puede tener un rol más melódico. Claro. Eh, sí, sí. Son como diferentes... A veces eh, confundimos eh, lo que es eh, percusión con ritmo, ¿viste? Uh -huh. En realidad, un claro. ritmo lo puede hacer cualquier instrumento. Nosotros a veces, con, por eso con el festejo, por ejemplo, lo que vamos a hacer mañana... ...muchas de las rítmicas características del festejo... ...que le puede hacer un cajón peruano o una uh, quijada... Claro. Eh, ...las hace un violín... perfecto ¿no? ...entonces tiene como células rítmicas... ...que pertenecen originalmente... ...a esa tímbrica de quijada o de cajón peruano... ...interpretadas en este caso por un violín, un chelo... ...o un fagot... Muy bien. ¿no? Y, es, ...y hay un cajón peruano pero... ...está quizás cumpliendo otros roles... ...bueno, uh -huh. más o menos en eso estamos... Buenísima, buenísima la invitación y quedó muy claro... ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la vertiente que ustedes están haciendo, desarrollando, experimentando? Gabriela, ¿qué hora comienza? Y esto empieza a las 9 y media. Uh -huh. eh, vamos a estar comenzando así, a las 9 y media, ahí en al escenario, que es en, en, en La Madrid. Muy bien. Mil uno, sí, en La Boca. Uh -huh. eh, y bueno, se, los estamos esperando a todos. Después va, va a tocar un grupo muy bueno también, que se llama Ingrid, que está, está compuesto por Ezequiel pues, Finker en el vibráfono, Richard Nant en trompeta, eh, Gabriel Spiele en batería y Alan Plasta en guitarra. Bueno. Es uno, Alan con, con Claudio Rivas, son los que están organizando este ciclo que se llama Cine Etiqueta. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Que empezó hace unos meses. Exactamente. Eh, y está buenísimo, está tocando gente mucha producción de música original eh así que nada yo creo que va va va a estar buenísimo uh -huh. va a estar buenísimo ahí, y Ingrid del grupo este que acabo de mencionar está es muy interesante están trabajando cosas que hace poco que, que están trabajando juntos pero son todos musicazos así que eh yo estoy la verdad con con muchas ganas de escuchar eso ¿no? uh -huh. Gabriel un gran abrazo muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo y muchísima suerte esta noche en el escenario bueno eh gracias a vos por el tiempo, por el espacio y muy linda la charla, dale un gran abrazo, muchas gracias, Otro. hasta muchachos Ahí estábamos escuchando la palabra y la música del sonido de los durmientes. Banda que suena para los folcloristas como clásica. Y para los clásicos suena como folclorista. Se presentan en, al escenario, en La Boca, esta noche. Y 50 en 7.50. Argentina avanza. Derecho a la información. Horados 58 minutos, humedad 77%, temperatura 22 grados, 5 décimas. El gobierno porteño admitió que no todos van a tener la escuela que querían. El ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, alcanzó esa conclusión al referirse a la falta de vacantes para los niños anotados con el sistema online. El ministro indicó que registran unos 2.000 reclamos y que han asignado 50.000 vacantes. También sostuvo que hay vacantes en 3, 4 y 5 años, en primaria y en media, pero ya se ha cubierto la totalidad de las vacantes disponibles en 1 y 2 años, aunque algunos todavía reclaman lugares. Juan Carlos Molina y Miguel Ángel Pichetto acordaron una agenda conjunta sobre adicciones. El secretario de la Cedronar se reunió con el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria. Durante este encuentro, que tuvo lugar en el Congreso de la Nación, Molina y Pichetto avanzaron en la articulación de acciones para abordar la problemática de las drogas. Patria grande. El gobierno de Bolivia desarrollará un plan de alfabetización en idiomas originarios. A partir de 2014, las autoridades gubernamentales iniciarán estos tipos de procesos, donde también se incluirán a personas con cualquier tipo de discapacidad. Estas nuevas medidas fueron tomadas luego de obtener experiencias positivas en planes experimentales que llevaron a cabo en nueve departamentos de Bolivia. Pelota. Se sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores. News será parte de la Zona 6 con Gremio, Atlético Nacional y el ganador de la llave Oriente Petrolero Nacional de Montevideo. En tanto, Arsenal entró a la Zona 8, al igual que Peñarol, Deportivo Anzuatei y Santos Laguna. Por su lado, Vélez Sarfield ingresó como cabeza de serie en el grupo 1 y todavía no tiene definido ningún rival. En tanto, Lanuso River enfrentarán a Caracas Fútbol Club en el repechaje. Humedad, 77%. Temperatura 22 grados, 5 décimas. Tatiana Kushnir. 7.50 avanza. Derecho a la información. Vamos a abrir un espacio que hoy lo tenemos en tres capítulos y tiene que ver con canciones prestadas. Con un autor, con un poeta, con un músico y otro que las sube arriba del escenario, las mete a estudio y las transforma, en muchos casos, casi en propias. Sobre todo en este con el que vamos a arrancar. Mercedes Sosa, un sonido muy de finales de la década del 80, de una sociedad perfecta con las poesías de Milton Nacimiento. Arrancamos con Los Bailes de la Vida. Fue en los bailes de la vida en un bar a cambio de pan que mucha gente buena hizo pie la profesión de tocar un instrumento o de cantar sin importarle si el que pago quiere oír fue así cantaré a buscar el camino que fuera hasta el sol tengo conmigo el recuerdo de lo que llora para cantar más era lejos Feliz hasta subir los sueños en la caja de un camión era Con la ropa en y el alma repleta de amor Todo artista debe ir donde el pueblo está Ascí. Ascí sarà cantando resucito e non me canzo de vivir y de cantar. era buscar el camino que fuera hasta el sol tengo conmigo el recuerdo de lo que yo era Para cantar, nada era cantar la baraleco era feliz hasta subir los sueños en la caja de un camión La ropa lo va el alma repleta de amor. Todo artista debe ir donde el pueblo está. Si fue así, así será. Cantando resucito y no me canso de vivir y de cantar. Obrigado, meu. Muito, muito obrigada a você. Segundo capítulo de esta sociedad perfecta para canciones prestadas. Mercedes Sosa se encarga de darle vida a las poesías de Milton Nacimento. De los bailes de la vida a María María. Ya María es el sol, es calor es su sol, e y una lágrima que corre lenta, es una gente que ríe cuando debe llorar y e no vive apenas aguanta. las marcas siempre dentro del cuerpo y las marcas maria maria confunde con los rial alegría se falta la maña se falta la gracia se empalza los sueños siempre dentro la piel y esas marcas tu la extraña manía de cre el Primero los bailes de la vida, después María María y vamos a cerrar este segmento de canciones prestadas con Mercedes de un lado y Milton del otro quizás con uno de los mejores temas de aquellos de los construidos en la década del 80 por Milton Nascimento, corazón de estudiante. La sangre de esperanza, que respira nuestro pecho y se mece como el mar. Duerme siempre a nuestro lado y acaricia nuestras manos espacio de libertades y joven pues si y amor cuántas veces su retoño ha arrancado del camino cuántas veces uds ti Que ha corsido hasta el dolor Mas volvió con su esperanza Con su aurora cabadía Y hay que cuidar de esa Para salvar a los dos ru Mercedes y las canciones de Milton. Los Bailes de la Vida, María María y Corazón de Estudiante. De 0 a 4, Gustavo Campana, en AM750. Página 12, dice en su título principal de etapa, A la huella, a la huella. El gobierno planteó la necesidad de dar un debate profundo para reformar la policía y aseguró que se debe caer con todo el rigor de la ley, no solo con los autores materiales, sino también con los intelectuales. Y el pirulo de tapa, casi como un remate de este dato central de primera plana, se titula Sargento. Dice, fiscales de Entre Ríos allanaron el domicilio de un suboficial de la policía local, donde hallaron electrodomésticos que habrían sido saqueados durante la protesta policial en Concordia. En la casa, donde vive un sargento de apellido Valdés, se encontraron varios lavarropas, una hidrolavadora, una aspiradora y un motor eléctrico sustraído de locales saqueados. Testigos vieron al sargento cuando circulaba con su camioneta cerca de los comercios cuando estos eran saqueados. El pirulo de tapa más el título hablando de los cambios que se vienen en función de lo que se vivió en los últimos días en todo el país como dato que, que cierra la parte luctuosa de, de toda esta historia hay otra nota de tapa en página que dice las heridas de los saqueos en Tucumán se confirmó la muerte de un adolescente que habría recibido un disparo el lunes mientras otras dos personas continúan internadas tras ser baleadas en La Pampa seguían acuartelados los policías y también había protestas en la provincia de La Rioja agrega también página 12 en primera plana que los estatales se suman a los reclamos y que después de los aumentos policiales comenzaron las protestas de los trabajadores estatales en Córdoba realizaron un paro de 72 horas y en algunas provincias están pidiendo un bono de fin de año en Buenos Aires ya Oficializaron el pedido de que se adelante la paritaria. Coletazos de estos últimos días de esta locura orquestada en función de sembrar caos para cosechar un golpe institucional. Se reunió, también lo dice Página Tapa, en Olivos, la conferencia episcopal con Cristina Fernández de Kirchner, y allí, luego del encuentro, habló Arancedo quien sostuvo que a la policía la necesitamos cumpliendo su tarea. También hablaron del narcotráfico, tema del último documento de los obispos, y habrá que ver, agrego yo a lo que dice Página, si algunas cosas que tuvieron que ver con la caja negra, por ejemplo Córdoba, con haberse, a ver, con haberse creado la amenaza desde lo mediático de que se iba a echar mano a la caja negra de la policía ligada al narcotráfico, fue la que produjo, la primera revuelta en la provincia de Córdoba, la que generó ese orquestado efecto cascada. Pablo Lozano, hablando de Córdoba, cantorazo cordobés, Cuando abandone mi alma. Cuando me abandone mi alma. Con mi destino se irá con mi sombra, mi sangre espesa de guirito. Cantará en el joven cauce de los ríos de mis hijos. Cosas añores mi madre, cosas sencillas mi casa, algún sueño no cuagado mi hermoso y dulce nostalgia, que siento cuando me acuden los olores de mi infancia. Del campo, matear en un día yo viro, en el patio anciano el coyu de chang. Sospe vi nos en un remanso de amigos cuando inaugures mi muerte no llores mi noche negra sembra ver mi pago luego tápame con chacareras para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra Cuando muera, viviré miel de tus manos, tu boca y hambre de besos y todos nuestros pecados, aquellos que a mi existencia dieron sentido y amparo. sacar quisiera encontrarme en un camino con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas hoy mi mesa y mi guitarra mañana mi último abrigo celosa de mi amada flor, la vida. dicen que me anda buscando ojala si un dia me pilla me hace machawi cantando pa que se muera de envidia cuando inaugures mi muerte no llores mi noche negra sembrame mi pago luego Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Pablo Lozano, cuando me abandone mi alma. 7:50 más aire. Agenda musical de Prohibido Amanecer. A ver, anota. Martes 17 de diciembre, 20 y 30, se viene la última fecha del ciclo de compositores. Espacio Tucumán, Suipacha 140, organizan Luna Monti y Juan Quintero. Ya te voy a contar a quién reciben, pero ellos son anfitriones, no solamente armando las fechas, sino subiendo al escenario. Luna Monti, Juan Quintero. <risa> entre chacareras majorcito en mi vida pero se me quiebra el pecho desafiando a mi guitarra mi guitarra que valiente no le tiene no miedo a nada, nada. quizá ¿Por, por eso será que suena tan desafinada siento pídale otro sujeto que yo de la nada vengo y hasta aquí pero me alerto de la nada y hasta dónde lo sé por sé yo no más donde la guitarra mira Sale igual peco de atrevido, más prefiero a los jugados que a los bien al Y te despido a chacarera, chacarera curativa quita. cantar por cantar no siento pídale a otro sujeto que yo de la vengo y hasta aquí pero me alerto de la, de, de... Isa por eso será. Isa por eso será que suena tan esa afinada. Martes 17 de diciembre 2030, última fecha del ciclo de compositores de Espacio Tucumán allí en Suipacha. 140, ese día Luna Monti y Juan Quintero, organizadores de esta historia durante todo el año, van a subir al escenario a los españoles Eliseo Parra y Alexeis Tobías. Así que Luna Monti, Juan Quintero, Eliseo Parra y Tobías van a ser parte de esta última noche del ciclo de compositores. Luna Monti, Juan Quintero, escuchaste Curativa, ahora ir yendo. Ya que no sé qué decirte, casi mejor que me vaya, salvo que quieras ir junto caminar sin decir nada. Каміна сіндеся нічого Juan Patricio Maroni Ernesto Laurcade y Ricardo Freire comenzaron a faltar a sus trabajos en Aerolíneas Argentinas Corría octubre del 76 mayo del 77 junio del 78 ya no se reincorporaron hasta ayer el final abrupto de sus relaciones de dependencia con esa empresa que por entonces era como hoy parte del Estado Nacional se mantuvo definido como cesante o abandono de puesto de trabajo. Pero sus legajos fueron reparados y esos motivos, reemplazados por el verdadero detenido desaparecido en todos los casos y entregados a sus familiares en un acto en el Ministerio de Trabajo que organizó la Comisión de Trabajo por la reconstrucción de nuestra identidad. Allí estuvo el presidente de Aerolíneas, Mariano Recalde y el Secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda. Aquí estamos para recordar, homenajear y hacer presentes, introdujo Silvina Atencio de la Comisión Responsable de la Reparación de las Verdades de Amadio, Maroni, Laurcade y Freire. Lectura recomendada, firmada por Ailín Bulentini en el página 12 de hoy, Legajos, Que ahora, ahora cuentan la verdad Más canciones prestadas Belén Ile y Jorge Van der Molay Soy de la orilla brava Del agua turbia y la correntada Que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del ramanso Valerio, que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, El agua mansa y su suave danza en el corazón. Su oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace en este cuchillo de pescador. con un po la sangre tensa y yo no pienso más que en morir agua del río viejo llévate pronto a este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir Dee-dee-dee <makes noise> De pronto este canto lejos que está claro y vamos pescando para vivir Agua del río viejo de pronto este canto lejos que está Дякую!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 El 13 de diciembre de 1963 tomó su guitarra y debutó en el auditorio de la Caja de Ahorro de Tucumán. Juan Falú, 50 años con la música. Un día como hoy, pero de 1963, subía a un escenario con su guitarra por primera vez. Está cumpliendo 50 con la música y los va a festejar el 21 de diciembre a las 9 de la noche en el ND Teatro. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En, en este momento está de gira por España Es de Tierra del Fuego Se llama Casiana Torres fraguas de un lapacho sangredo. Tú, Kuma, soy tu voz. Tiempo de las pencas, por el salir Volveré al rumor que va trepando en tarcos por la roja siesta azul. Mi tierra es un coyu. Ну, la sol de miel tu cumba yo seré mientras que un trapiche sagra venta la luna toro sancia si este vino nombrador y tierra son colluyo vendimiando el sol rastreándolo al verano Por la zamba que me lleva a tucumar. Tu violín es puñal. Que sube por la zamba que me lleva a tucumar.